pas a la parte a la parte anda va a poner carta de arteco el cartajena sentado carrista. Son a libre, pisate con la melava. Un toque efectivo. Son Dápate, y racha Kaixo berriz, hemen daude de saio berri batean. Gabon. Gabon, mm. Gabon urti, zemuz. Ondo, <laughs> no, no, on, ondo, ondo. Ondo, ondo, osti, ostira netan meten, <laughs> <Oito, do. laughs> Bueno, ba, bueno, gau konetan, ez, e, karri dugu, pixar, lehenengo asierako, no, hasierako saioan, ba, gizte saioa iten dugula sati batzutan, tabla. Eta asieran dugu Zajarari buruzko informazioa, ez? Lehenengo ordua Zajarari buruz, zehen godeu, dizka, Aztuta da gola, astuta da eta bueno, beti izan dugu, ez? beti no, no izanmen egin diogu keinu bat, es, ka egin un iratira batzuk hai, eta hola. Ja, bueno, ba, erabaki dugu orain berriz eh kanpaina bat asi asi bertutela berriz Dai, de, de, hai, de, de. aurreko larun batean aurkezten 2026ko oporra pakean, eh programa dela balitzoa urteko karsa direla aurrak kanpamentetaratik. Mhm. Uh -huh. Batez ere, pues, eh, basa mortu erdian, eh, abuztuan, pues, eh, infernoaren oso antzekoa dara. Haurrak ateatzeko handikam, familia bilatzen dituztea, ibi e, labetetan aurrak bere txea neukitzeko. Uhum. Lujurik, abe, polisarioko delegatuak esan zon bezala, e, beste, beste seme bat o beste helabago bat izango bat zelatzen. Oh, yeah. Eta ere bueno, egia zen egun horretan ere ez, Eh, Orkestu zuten ere Zapulisarioko Dere batu bai, berri Dere batu berri Dere batu berri, berri eh. eta... Darabatu, ba, daraiak, daraiak no? Olia, eta bueno Beitzen Eta Igon ginen Ayeteko Ondonostiko Ayete Jauregira Eta Grabatu behar One daieke Ba Derea egea santziko Oli, eta bueno Oren pasako gea ez Ba Grabatu Entzutea Ba Eta bueno Apoa, benda eki Sartu Zule Diga One Hola, buenos días eh, Yo voy a, a poner la parte digamos de la literatura a esta actividad eh, eh, dedicada a los niños saharauis y entonces voy a empezar el poema en Khasanía de un gran poeta saharaui que falleció en los campamentos en el exilio, se llama Badi Uth Muhammad Selim. y entonces un poema suyo sobre el exilio, sobre la nyananta y sobre dit dithe en hasaniya mart in taharqatna ma ydou ala hal amma thik tar tartak w tarahouel w tarahouma khariyat elli ma hna w latla fi l'alba nawa w latla thik nchoufo mtabi ya l'aqr fi l'areik Y entonces traducido así, el castellano dice, se precipita el tiempo, el cambio es inevitable, o es la morada de Tartac, la morada de Ajoel y Aksumar. No se avista una hoguera, es la soledad del silencio. En la duna ya no está el rastro, no se ven los jinetes, ni las jaimas en la rey, ni la gente activa, ni la planicie. Está cubierta de animales, ni se puede pernoctar en verano. El invierno es inascantado. Y entonces voy a proseguir con un relato mío de, de este libro, Un Beduino en el Caribe, que también está en Euskera. Se titula Beduino Bat, Caribe Ardean. Y eh, el relato es el sueño de un niño sacrao que se llama Shech. Y dice, cuando uno nace fuera de su tierra y lejos de las tumbas, de sus abuelos y sabe que no tiene ninguna posibilidad de volver al menos que el viento sople de otra dirección, siente una rara sensación y a la vez un profundo desarraigo que le lleva a preguntarse quién es y quiénes serán sus hijos hijos de una tierra prestada y de una situación anómala que no ofrece esperanza ni milagro. Chech nació en 1989 en el campamento de Smara lejos del sarro occidental. De pequeño solo vio dunas, piedras y coches de lata. En su mente no había parques, ni árboles, ni peces. Alguna vez su maestro le dibujó un barco navegando sobre una ola, pero el niño se quedó atónito. No comprendía cómo algo tan pesado y poco ligero podía sostenerse sobre un charco de agua. Entonces cogió un papel e hizo un barco y se metió en la jaima y pidió a su madre un cuenco. Lo llenó de agua y puso a navegar su velero blanco, pero pasados unos minutos volvió a mirar a su madre y le preguntó, «Mamá, mamá, mi velero no va a ninguna dirección, no se muere, ¿qué hago?». La madre mirándolo le dijo, «Hijo, aquí no tiene sentido que tengas eh, vasco, lo mejor es un dromedario o un landrover». Con ellos recorrerás miles de kilómetros. Eh, Chek enfadado replicó a su madre. Yo siempre soñé con mirar, con caminar sobre el agua e incluso jugar con ella. No me interesan los dromedarios ni los coches. Mi abuelo fue pescador y vivía en su pequeño barco. La madre, con gesto de preocupación, no encontraba la forma de convencer a su hijo y seguía mirándole. Chech soplaba y soplaba para llevar su velero blanco al otro lado del cuenco. El aire que salía de su boca empujaba y empujaba. El suave papel se deslizaba en el agua e iba dejando un, una pequeña estela hasta llegar al final del recipiente. Una vez finalizado el viaje del barco de papel, Chech salió corriendo de la jaima y empezó a repartir abrazos a sus amigos lo he logrado. Soy mejor que vosotros. Ya no quiero jugar con coches, ni arena, ni neumáticos, ni piedras. Ahora jugaré con papel y agua. A sus amigos les atrapó cierta curiosidad por sus palabras, pero no le hicieron caso porque siempre habían jugado con arena. El agua es un bien escaso y en los campamentos las madres siempre procuran que sus hijos aprovechen hasta la última gota de cada garrafa. El sueño de Chech, el sueño y la imaginación de Chech se quedaron paralizados. En una estación seca y dura, sin flores, ni árboles, ni pájaros. Solo unas tristes y duras colinas llenas de polvo que dejan los coches a su paso. Son su único paisaje. Mientras un barco de papel navega en un mar de espejismo que se pierde en medio del del bochorno que deja el insoportable calor. Las nuevas generaciones de Saharauis siguen persiguiendo las olas de un océano prohibido, donde descansan las tumbas de sus antepasados y los anhelos de sus padres. El mar azul y húmedo sigue perdido y una barrera humana de odio impide a Chek reencontrarse con el barco de su abuelo. Eskerrikasko, shukran, grazie. probebuno bai, eskerrik asko gustioei. Eguno gaur ona hurbiltu sareten gustioei bai edabidetatik gurekin bate egin du zuen no? hori eta nola ez. Ba, hemen elkartu den diasporako jendea baita ere elkarteetako arduradun eta edunero munero militantzian ari sarien auketa eta, eta zein bestean arra familia saretenuk. Ok. Beras gustioei eskerrik asko. Eskerrik asko baita ere Delgatu berriari, gaur emendu guna, moktar, eskerrik asko, y muchas gracias. En esta breve entrada, decía que agradecía la presencia hoy tanto de los medios de comunicación que siempre han estado a nuestro lado, pero básicamente también a todo el movimiento asociativo a favor del pueblo saharaui de la causa saharaui, y particularmente diría yo a las familias de acogida, porque hoy lo que vamos a presentar es el programa de vacaciones en paz o porrak bakea. Os presento a mesa Alisabene Eskerrikasko su gran Alisabenek bukatuko dudoko auk espenagure Baina nero da dago Fatma Zietan Fatma da delegatu ordea Frente Polisarioak gaste izen duen delegazioko ba, delegatu ordea, decía aquella subdelegada del Frente Polisario eh, Que remedio! Eta, eh, pero nere eskerretara lider gizarralde eta nere lideren ikusmira izango da harrera familiaren bizipenetatik, bai? Eta eta ni neu Josu eta eta gaur rengo duguna da eta nik orain hitz hartuko dut, pizka bat uporrak bakean nen Adira ezpena da ira korriko uguna. 50 urte, dirauen borroka baten ondorio da besteak beste oporrak bakean programa Sahararak luren herrian eta euren lurraldetan biziko badira ez beete program beharrik iza Derrobai hamar urte betetzen dira aurte mende bateko Sara okupatua izan zenetik. Derbai hamar urte betetzen dira ia berrehun mila lagon Arargeliako lurretan dagoen tindufeko kampamentuan bizi direnetik Zaharar erria, eta Zahararrak urte luzez, ari dira itxarro den bere eskubidea gaitortu, eta autodeterminazio referendun bidez euren etorkizun politikoa erabakitzeko. Nazio batuak hitze mandakoa, eta legez eta eskubidez dagokiena. Afrikako azken kolonia da mende bateko Zahara, eta erbestean eta pasamortuan bizi beharra jazateaz gain, gerra ere, bairatzen ariden herriada, mente bateko Sahara. Dena contra duenergía, baina hechitzen es duela, eta esperantza kalzen es duenergía da, mente Sahara. El pueblo saharaui lleva 50 largos años, esperando que se reconozcan sus derechos y poder decidir su futuro político mediante un referéndum de autodeterminación, tal y como prometieron las Naciones Unidas y tal y como les corresponde por ley y por derecho. El Sáhara Occidental es la última colonia de África, y además de tener que vivir en el exilio y en el desierto, es un pueblo que también está sufriendo una guerra. Un pueblo que lo tiene todo en contra, pero que no se rinde y ni tampoco pierde la esperanza. Hau Zahararrak gure etxe eta familietan hartzeak euren osasunerako duen garrantzia uka ezin edo. Errefusiatu Zahararen bizi baldintzak nazioarteko laguntza humanitarioaren eta gero eta larriagoak diren muturreko klima baldintzen menpe daude eta okorrak bakean programan parte hartzea arnazgunen bihurtzen da, bai parte hartzen duten adintxikiko unentzak eta baita aien familietzat ere. Poporren programan eta ekimenean parte hartzeak guk gehu ere aberaztu egiten gaitu. keinu honetan guztiok ateratzen garat ezberdin. Gugandik asko ikasten duten arren guk euren ere jasotzen duguna asko delako. Akoher, anienuz, geninaz, zaharauiz en nuestras casas y familias ez fundamental para su salud. Las condiciones de vida de las personas refugiadas a Jaraunis dependen de la ayuda humanitaria internacional y de unas condiciones climáticas extremas que cada vez son más graves. Participar en el programa de Ocasiones en Paz se convierte en un espacio de respiro tanto para los menores que participan como para sus familias. Gustio Nena Gure Ute Moneloa, eta derrogei tamar urtez gureateak sabarik eta esperantzari eutsiz Okorrak pakean hori ere bada. Esperantza alegia. ekimena egingo godugun azkenu izango denaren esperantza. Mende bateko saharara aurki bueltatuko diren esperantza. Herri oso baten esperantza. Gengen maite dutenek gurera ekarriko dutena paqearen embasya doriak aun sahara -rak. por todo esto el tema de este año es 50 años con nuestras puertas abiertas y manteniendo la esperanza la iniciativa vacaciones en paz también es eso esperanza la esperanza de que sea el último verano en el que tengamos que llevarla a cabo la esperanza de que pronto regresen al sahara occidental la esperanza que traeran a nuestro territorio Aquellos a quienes más quiere un pueblo entero, que son los niños y las niñas agarauis que serán los embajadores de la paz Bimigata, <risa> ogeita seiko o porra paquean campaña marchandao eta ocha llaren amago esterarte, arregla familia izateko izena emateko aukera sabalitao Bide batez Bide lagunzareten gustioi Agintari eda elkarte norbanako Arrera Famili gure eskerrona, adierazen egin dizuego Euskal erritar hor luzatzen diogu, oporrak bakean elkartasunarik eta komunitario Eter honetan parte hartu dezan Degar nusatzen dugu gure etxeetan ustalean Eta gustuan umer zaharar bat etxean ardezazuen Erakunteta eragile asko ditugu gure alde eta bide lagunen hartura izan arren, erabakiau norbanakoa den arren erantzun gizuna beti, beti konektibua da. Zu eta zure txeko ateak, zabaltzea, konbitatzen zaitugu. Zu ere, arrera, familia, izatera, konbitatzen eta deitzen zaitugu. El programa de vacaciones en paz, 2026, esta en marcha. Esta 15 de febrero tenemos la oportunidad de participar como familias de acogida. Hoy aquí queremos agradecer también a todas las personas, entidades, asociaciones, medios de comunicación y, como no, a las familias de acogida, su ayuda, acompañamiento y compromiso con este proyecto. Hoy aquí en Donosti hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía vasca para que participen en este hermoso ejercicio comunitario de solidaridad que es Vacaciones en Paz. Hacemos un llamamiento para que en los meses de julio y agosto acojamos en nuestras casas a un niño o a una niña saharaui. Contamos con muchas instituciones y entidades que nos apoyan y acompañan. Y aunque la decisión es individual, la responsabilidad siempre es colectiva. Te invitamos también a abrir las puertas de tu casa. Te llamamos también a convertirte en familia de acogida. Es que regreso Moitas gracias. Sucran. Bueno, pues eh, yo en nombre de la delegación saharaui eh, solo me resta agradecer en primer lugar a las familias de acogida que son la columna vertebral de funcionamiento de este proyecto Vacaciones en Paz, a las asociaciones que lo trabajan a lo largo del año para sensibilizar a la población vasca, que ya sé que estáis sensibilizados, pero nosotros, por no sé si es por cariño por necesidad, queremos más aún, más sensibilidad, más apoyo y más cercanía a nuestra causa y a nuestras niñas y niños en este caso. Vacaciones en Paz es un proyecto de los primeros proyectos que se han hecho, yo eh, fui en los primeros años eh, por supuesto acompañante, traductora, porque de aquella teníamos que traducir, y yo porque era eh, maestra de castellano y eh, teníamos que acompañar a los niños que venían a España, a Italia y demás y soy una de, lo, de las personas que hemos tenido la suerte de participar desde los primeros años en el programa Vacaciones CEPAD, de aquella los niños venían a albergues, no había familias se hizo la primera experiencia en albergues, y estuve aquí de monitora en el País Vasco en el 83 83, 84 estuve en Donosti y eh, en el albergue, por supuesto, aquí también y en Álava. Eh, bueno, quiero decir de que este proyecto es un premio, por supuesto, a las madres. Yo como madre, saharaui que mi hijo también participó, eh, porque siempre los periodistas preguntan y no es malo que un niño nacido en el desierto que no conoce nada, de este mundo, venir y que viva de esta manera, y luego volver al desierto, ¿no le afecta psicológicamente? Pues no, no le afecta, porque los primeros años se hizo un estudio con profesionales, italianos, españoles, y han vivido con los niños unos meses en los campamentos, antes de empezar el programa, ¿eh? y los llevaron a Italia, recuerdo, y volvieron otra vez a los campamentos. Eh, nosotros los saharauis es fundamental para nosotros el frente polisario es sacar a los niños de las altas temperaturas salvarles del verano que es un infierno también para que tengan la oportunidad de vivir en un mundo normal normal y corriente que para vosotros es normal pero para ellos no conocer lo que es un país en desarrollo y en paz Eh, también tener la oportunidad de hacerles eh, revisiones médicas, conocer de vuestra cultura, por supuesto, y conocer también, practicar el castellano, que es nuestro segundo idioma. Son nuestros mejores embajadores. Nuestras niñas y niños son nuestros mejores embajadores, porque son los que entran en las casas, Vascas son los que conocen a la familia vasca en profundidad y ahí se crean unos lazos de amistad y cercanía no solamente con el niño y la causa saharaui sino con su familia, es una segunda familia y hoy día hay eh, personas del Movimiento Solidario que ya son mayores, ya soy abuela, ya soy totalabuela. ...porque mi niño que acogí en los 80 ya es no sé qué... ...y el niño de 2000, mi hija ya se casó... ...mi hija es saharaui, ¿eh? y ella es basta ...o sea que es un proyecto muy amplio, muy importante... ...y yo digo, y no me canso de agradecerle a las familias... ...que hoy día, por uh, razones económicas, sociales, familiares... ...tenemos desgraciadamente pocas familias... ...y por eso, hacemos un llamamiento desde aquí, que las niñas y niños saharauis necesitan, sí, pueden haber albermes, pero necesitan estar con familias vascas. Y sigo diciendo, y no me canso de decirlo, tratarles como vuestros hijos, que sé que no lo cumplen, luego le dan lo que no le dan a su hijo biológico en un año, se lo dan al niño o la niña saharaui en dos meses. No, porque va a estar dos meses y le tengo que llevar a tal sitio. Eh, vamos a de vacaciones a tal comunidad. Le tengo que comprar esto, el otro. y Yo sé que eso es un gasto. Porque nosotros vivimos aquí. Para nosotros es más que suficiente de tenerlo en tu casa como un hijo o una hija más. Solo eso, por favor. Y así evitar pensar. Pensar y luego lo vais a hacer. Gastar. ¿Por qué gastar tanto? Si nosotros nos conformamos con lo que sea, nos ha tocado vivir así. Y hoy los campamentos ya no son lo que eran, sí. Hay más, eh, hay cambios, que no es como los primeros años. Pero con todo y eso, nuestro objetivo es que salga el mayor número de niños y niñas saharabas de los campamentos. Este año queremos traer dos vuelos chartered. Eh, en, eh, también participa con nosotros eh, eh, Cantabria que siempre digo Santander por eso me miran <ríe> Cantabria <ríe> Cantabria eh, eh, y, ellos han traído 70 niños aproximadamente el resto es eh, vasco, o sea que son familias vascas nos hacen falta para este verano fecha de hoy, y como dijo el compañero, termina El, 20, el 15 de febrero y nos faltan 50 familias por favor, por favor, por favor hacer el esfuerzo y quiero cerrar agradeciéndole a las asociaciones y a las familias aunque no participéis y sois familias veteranas y ya no podéis acogerlo muchas gracias desde aquí por vuestra generosidad Apoi, solidaridad y kondizional kolakauz ezakala. Egun Egunon, guztioi eta eskerrik asko. Bueno, ni arrera familia bezala eta sahara oso gertu eta oso neure sentitzen. Eta nortan, bueno, gogoita batzuk, partekatuko ditut zuekin. Urte berria eta asmo berriak, esan oi dugu zarritan ez da? Asmo berriak izan daitezke proiektu berriei ertzea, erabaki batzuk hartzea, abentura berriak izitzera ausartzea, eta urtarria ere aurrera doan honetan, hala ekin gogeni hon askok eta asko urte berriari, ilusioz eta asmo berriekin. Tindupeko errefusiatuen kanpamenduetan ere, urte berri bat, hasi da. Baina nago ezer gutxi berritzen eta sortzen dela prestatutako hondur abandonatutako desertuan. Jamadan gauzak luzatu egiten dira. Iraun egiten dute, denboran mantendu. Mantentzen eta areagotzen da gosea. Urreskasia, luzatzen da injustizia. Areagotzen dira temperatura, zer esanik ez udan. Areagotzen dira errefuxiatu jaio diren belaundialdiak. Baina jamadan mantentzena esperantza, memoria, erresistentzia eta erresilientzia ere. Eta gu bitartean hemen ez da, gure kontrasanekin, bizitzen ari garen garai bidegabe honen lekuko gaurrean baino gehiago biharrea pentsatzen. Eta gutako askoa ziko ginen honezkero udako porraldia antolatzen, uda perfektu hori irudikatzen. Bitartean, berroba hamar aurre refusiatu saharar Euskal herrira etortzeko zain daude. Eurak ere, uda perfektu baten zain, bueno, uda duin baten zain. Eta uda hori gukuste baino errazagoa eta egingarriagoa da. Nahikoa da eurei eskaintzeko kalitatezko denbora, nahikoa da etxean plater bat gehiago jartzea, lehen aldiak bizitzeko eta konpartitzeko ilusioa, pazientzia dosi bat, Azken finean aski da denbora pixka bat gelditu eta gauza txikiez gozatzen ikastean. Atzoentzun nuen hola, otxaiaren hogeita sortzian, Euskaldunako saharari kantari emanaldiatarteko Mikel Urdangarinek gombidapena luzatzearekin batera aipatzen zuen munduan milaka auzi daudela. Milaka hauzi besarkatzekoak, baina horietako asko ez daudela eskura. Eta delakoan halaxerelakoanago. Nire ustez mendebaldeko sahararena gutako askoak hain gure sentitzen dugun auzia da saharara besarkatua izan dugulako eta gu ere besarkatzen gaituelako. Eta oporabakean aukera ezin hobea da horretarako. Uda desberdin bat bizitzeko, zapaldutako eta abandonatutako herri bateren basadore diren aurrak gure artean hartzeko eta elkar besarkatzeko. Kampaina honetan mende erdi batez, gure ateak zabalik eta aien esperantza bizirik dagoela esaten garritza. Eta urte berriak, kauza berriak ekarri artean, askatasuna eta berena duten lurra, lapurtu dieten lurra, beltatu bitartean gure etxetako ateak irekitzen jarraituko dugu. Euskal Herritik elkartasun keinuak egiten eta esahara besarkatzen jarraituko dugu. Horretarako, otxailan bertan baditu gubit zordu, Ontsaiaren 22an hormaizegin sahararen aldeko prosak eta ontsaiaren 28an esan bezala euskaldunan sahararirik kantari eman aldia. Eta hau esan da Alizalenik pasako diot mikroa poema batekin itziko delako gaurko ahora voy a leer este relato inspirado en la vida nómada de los sahraos a lo largo de, de, de muchos años en el sahra y este se titula el último erudito del tiempo y empieza este relato de esta forma cuando lo vi estaba temblando de frío tenía la cara cansada después de una larga noche en la que se quedó solo sujetando las cuerdas de la jaima en aquella tormenta de arena él conocía de memoria cada estación sabía que las estrellas cuando caían inclinadas al sur anunciaban los vientos del este que sólo traían una arena oscura y espesa en la que nadie podía orientarse cuando él perdía toda esperanza en aquel cielo que había salvado a sus antepasados, entonces acudía a las palmeras de los oasis y empezaba a rezar con las manos abiertas, buscando milagro en el este, sin olvidar nunca los vientos húmedos del sur, aquellos que traían el, el olor del agua y hacían correr a los animales, cuando intuían que una nube salvadora se precipitaba de aquel cielo, lleno de colores enigmáticos. En aquella confusión de nubes y tormentas, él miraba con la mano izquierda apoyada sobre su frente, haciéndole una pequeña sombra. Dirigía sus ojos al sureste, oteaba el horizonte una y otra vez. Sabía que no podía equivocarse. De su mirada dependía la vida de aquellos hombres que habían aprendido a observar e interpretar el cielo. Pero él tenía la última palabra, el primer paso de aquella estirpe de hombres y mujeres. Un error le suponía la vida o la muerte. Empezaba a caminar descanso sobre la fina arena. Cuando se sentía perdido e inseguro, cogía con su mano derecha un cuenco y bebía, hasta llenar su boca. Miraba al este y expulsaba de sus labios un chorro de agua para detener el viento de arena. Él era el guía el hombre que conocía la sombra de los árboles, el brillo de las estrellas. Sabía distinguir cada estación Cuando cesó la tormenta observó los pequeños montículos de arena que se habían formado alrededor de los arbustos. Sabía que no estaba perdido. Un viento suave y húmedo empezaba a soplar. Los animales caminaban decididos. Sabían que aquel viento había dejado sobre la tierra pequeñas charcas de agua. El buchorno desaparecía del cielo. Un sol de color intenso anunciaba el fin de la estación de verano. Después de la tormenta de arena, la lluvia volvía a penetrar en la seca tierra dándole vida. El último sabio del cielo volvía a colocar su turbante sobre su cabeza, tapando sus labios. En su mano derecha llevaba un rosario que movía suavemente con sus dedos, mientras iba recordando los años de lluvia y sequía. Su estirpe, la estirpe de la que aprendió los colores del cielo, las gotas de agua y los granos de arena, le había encomendado un último deseo, seguir descifrando las huellas que deja el viento sobre la tierra. Este año se advertía Esperanza en sus ojos pintados de rojo. Es el año en el que el agua volvió a correr sobre las dunas, deteniendo el feroz viento de arena y salvando al último erudito del cielo. Cuando él empezó a respirar el aire húmedo, tocó la arena mojada, miró a su alrededor y con tono pausado dijo «Aquí acamparemos». Este año será el año de la hierba Tamarán, una hierba que da nacimiento a una flor blanca. Vuestras puertas abiertas, nuestras esperanzas florecen. Muchas gracias. Bueno, va todo el Zan iot, bat, okorrak bakeanen aurkezpen bat, 2008 zei honetan, lehideko hondo esan du. Hainbat, modu daude Sahara besarkatzeko. daur hori egiten ari gara, perri ere, eh? Sahara besarkatzen. Besarkapen gozoa izan daiteke, atzakaldea ditugun gosoiek ere elkatekin partekatuko du ditugulako eta elkarrekin egiteko aukera izango dugulako. Eta goboratu dezagon martxan daukagula, okurrak batean 2008-ezegi eta asmo bakar batekin, eta da askena izan da dira. Askena izan da eta denok gozamen eder hartuko dugu mende bateko Zaharara guetatzen diranean eta euren etxean hartzen gaituztenean berriro eskusa balik. Beraz, jarraitu dezagon Zahara bezarkatzen, berro baita marurte direla Eksilioan, gogoratu beti, eta horren bueltan ere asmatu beharko ditu ekimen dezberdinak, aipatu duen moduan leirek, mundu erotuta dagoen, mundu guztionetan, ditugun han eta hemen Gerra askoren artean. Mende bateko zaharak bizituena isilduta dagoelako, eta dorko moduko momentuak nik uste berriroa. He carieguitan tutelaba y Mente batego sahararen egoera. Agradecer a toda la diáspora, también que ha estado aquí, agradecer al señor delegado que nos acompañe hoy en esta presentación de Oporra Paquea en 2026. Decía en euskera que hay muchas maneras de abrazar. En este caso estamos hablando de la nueva de abrazar al Sahara, al pueblo saharaui, a la causa saharaui, Yo creo que hoy estamos haciendo también un ejercicio de abrazar al pueblo saharaui y a la causa saharaui. Sigamos haciéndolo y siempre con un objetivo. Yo creo que es un objetivo común. Y es que sea el último año en el que tengamos que hacer una ruda de prensa, inshallah, y que la próxima vez que nos veamos y sabemos que nos vais a con las con los brazos abiertos, sea en vuestra tierra en el hara occidental verás Kuan, y recordando una vez más que son ya 50 años de exilio y estamos hablando de le hablaba de, de un mundo loco loco un mundo loco en el que estamos en el que estamos todos inmersos y en el que una guerra normalmente tapa otra guerra pero hay una guerra silenciada non interesa. y bueno, de alguna manera, hoy con lo que estamos haciendo, también lo que estamos haciendo es poner la causa saharaui en el foco de atención. Dicho esto, maizkerrik askugusti hoy. Muchas gracias. Eta, su gran eta ea askena de. Eskerrik askugusti. Bueno, va ba, hontzen entzun dugu, entzun dugu pixkat e, ba, e, oh, e, bueno, bai. e, no? eh va que se que allí tiene un sundakoa. Ni ustak bueno, naiko one, honek ondon duda pixkat eh eh bai, anima tu. Etu eso también será, pero hoy tama da. Horre anima ba, tu. bueno, honek batuta, va honekin jarraipena emateko, ba, izan dugu kontaktu bai, ba, bai bizi bizi taleso Sajara batuz taldeko bai, eh, batekin, e, iratxelo pategi da bera. Eta, bueno, bera kontatuko digu, ez, e, bidar digu zera audio bat, ez, eta ah, ba, pixka kontatzen, a berze, batzere hemen eskualdean edo zer ingo duten, aria. eta orduan, ba, horren jareko dugu, ez, aria. segidan, ba, bera esan dagoa. Hore, eta horrekin, ba, pixka dugu lotura, ba, zaharen aldeko, zaharen inguruan, aria. ez, orain dagoena, eta horren denegoa... Horen e, ba, berkan hau bat dago Eta azteko eta jarrikena vale, Kero-kero ere esan e, bon, Aztonetan atea dare bai e, Dago e, zean e, Oialzunen, dago beste talde bat Batan taldea, eta hau ekite dute Normalean beti ja, e, jaso ba, e, Janaria eta lauza Eta bueno, e, jarri dute Fetzak eta leku batzuk ere jasosteko Orduan hori ere esate dugu mendikan Normalean alkan pontara jatzen dute ba, hasotzeko, osea. Bueno, eta bueno. Ez astea Sahajara. beste beste konflikto batzukoa da dela Eta emate do gitsaldean geratu dala, baina zen dago azu. kaixo, Xaldeon. Eh, ni iratzi Lopez te gainaiz, Lezoarra eta gaur hemen Zintzilikerratian, ba bitsi bitsi kultural kartia eta Lezo Sahajara batuzte elkarteen hitzenean ariko naiz ezketan. Bueno, ba elkartea hau helburua, bestein ba, bat helburun tartean, eh ba bada Saharar Herrialdeak bizituen gatazkarekin bat egitea eta alde neurrian bai Saharar kanpamentuetan zuzenean lehen eginez eta baita Euskal Herritik ekimenez berdinak eginez Saharar lurraldeari laguntza eskaintzea. Eh iritzu zaigu kontratu gea, ba eh Saharar lurraldak bizituen gatazka Hori, ahaztua eh, izan den gatazka bat dela, eta egiten ditugun ekimen ezberdin jen bidez, gatazka hori ikustaraztean nahi dugu. Ze, bueno, jada berroietan barurte daeramatzate, sajararrak, beraien lurraldetik kanporatuak beraz horrek suposatzen du, ba, belaunaldi askok ez dutela, errefuixiatuen kanpanmentua den beste ez dara ezagutu beraz, guk gure ondara lehetsua jarri dugu, egoera hori aldatu dadin. din. Esate bateako, ba, zara gukera eran, beste bine beste urtetan ere alaxean izan dute, eta aldekide batzuk kanpamenduetan bertan izan ziren, eta hainbat proiektu martxan jarri zetuzten, ba, horri hurbiltegi berriak intzituzten, Eh, hainbat eskoletako lurrra, zapalla, leoak eta konpondu zituzzen, ospitaetan eta emaken kontsulttetan airegokitua jartzen aritu zien ba, Olaipatuta proiektu txikiak dira, baina bueno, errefuxiatuen egunnerokoan eragina handia dutenak. Ba, eraberrian kanpamentu eta era joaterakoan ba, material bilketa bat egintzen ere en, arropa bildu genuen osasunintzako materiala tabar eta ba bilketa hoietan lortu genun materialai esker hango eskolak eta hospitalak ornitzeko gai izan ginian eta beste ekiment txiki bat izantzen aipatzekoa ba bonolaguntzak eta egutegiak salduen itula hoien bidez dirua lortu a ba, material guztio hori eh, saharara iritsi alitzateko ez garraio hori ordendu alitzateko orduan ba, bueno, Baolako ekimen txikiak etdu, ekimen txikiak dira baina ba suerte gure herritarrenan mila gure herritarren artean ba besa hundia lortzen dutena. Eta orain ba bueno, ba burubelarri gabiltza ze urtarrilan hasita eta otsailaren 15 tarte ba hemendi Euskal Herritik laguntza tokatzen zaigu ze beno. Agiar harringo uzten bezela aurten ere martxan dago Oporrakbakean kanpaina, arrera famili beharriak lortzeko helburuakin. Aurten momentu e, laume etorko dira Saharatik kuda pasatzera Gurizko baina benetan gustatuko litzai ba, familia gehiago lortzen baditugu ze zoritzares Marinik beste 50 ume daude kanpamentuetan, e, familia behar dutenak. E, gure kasuan ba ja da laugarren ude izango da, bizka bat izango dugula gurekin, gaixmula eta lehen esan dela, pues ba emendikan ematu nahi ditugu errekidiak, ba gu bestela uda harrera familiz datera. E, familia izatea zer suposatzen duen galdetuko dute askok. E, zer egin behar duteen, e, nola jokatu behar duteen, eta, bueno, guk esaten dagoen ba horren erantzuna oso arrexea da. Etortzen den aurrori, zure izango aletuzetela e, tratatza bilabetez. Eske, benetan ez da beste zer egin behar. E, gu, emengo familia, edo, gu, hemen, e, erritara konturatu behar geha, aurro orientzako gugarela beragin kanpamentuetatik mundura ateratzeko edo mundura begiratzeko lehiu atesberantza. E, aurro Aurroientzat emengo familia agia bilagetez saharan bizit duten klima gogorretatik ateratzeko, mediko herrebizioak iteko, eta elikadura horrekatu bat izateko aukera. Osa, laur laur esan da, arrera familia agia bilagetez bizitmodut duin bat izateko duten aukara aukera bakarrenetako bat. Eh ta, bueno, eh badakigu harrera familya bez dela, zepuk ere bizitu genun hori eta inguruan hori jasotzen dugu, ez? ba e, badakigu beti daudela beldurrak, zalantzak, galderak eta dena delakoak pausu emateko orduan Baina, olakotan beti azwin marratu nahi izaten dugu, Arrera ba, Famili zehanean, e, modu naturalian, babesten zaituen sare bat sortzen dela. E, baikainentzeko, Arrera Famili ekin, Elkarti ekin edo programan parte hartzen duten beste edo zenera girekin, e, sare da, babes sare bat e, sortzen da. Konturatu gabe. Beti gaude kontaktuan, E, beti gaude bata agesteren gainean, zer modu zauden, nola dihoa, e, nola idago gitzen aurra. Olako, babes moduko bat sortzen da, modu natural, da, modu natural batian. Eta, e, oz inaratzu edo sortzen dela edo, beti hor daude, bai elkartekoak, e, programakoak, beti daude e, laguntzeko prest. Ordu hori egia azpimarratzekoa da. Ze, e, horrek asko laguntzen du. Ez gure artean, ba harrera familiak eta elkartekoak eta elkartzen ganean, ez beti esaten dugu, ba harrera familia izateko erabakia pertsonala edo norbanakoa bada ere, erantzunkizuna kolektiboa edo partekatua dela. Orduan nik uste ustez puntuari oso garrantzitsua dela, ez? Erabakia hartzekor orduan horragidan, eh hemendikan benetan nematu naiz dut ba pauso eman edo ez pentsatzen aidan eo zein e, telefonoa hartu ta harrera family izateko izena ematea. E, biziko dezuten esperientzialoi ikaragarri izango da. Askotan eta topiko bat igual iritz du, osea emateu topikoa dela esaldi, ez? Esaldi prefabrikatua dela, askotan jasotzen duguna, ematen duguna, baina eskote gehiago da. Zazkenian nian, harera familiei esker, umesa jarar batek, bila betez, ba, aurra izatea beste lako ardura ikestu izango. Etorri eta aurra izan, beste zerrezu inerrez, inolako motxilei gabe, eta beste inolako hori e, gabe. Horduan ikustet, hor dago lagakua. Na, guk gure uda perfektua planteatzen degun momentu hortan unesajarar bat aida pentsatzen uda duin bat bestik ez du leukin nahi. Ez? E, oso mundu ezberdinak diagut hemen eme biztigaren mundu hori eta bereiek handuten mundua eta Gugara hori aldatzeko duten aukara, aukera bakarrenetako bat. Eta ba beste gabe guzti honekin eta kanpaina mu belar gababiltzen honetan e, aipatu nahi dut data bat e, data bat aiipatu nahi dut e, kanpainarikin bat egiteko gure elkartetateikan baotssailearen seian no tirala ara gentzeko bosterditatik aurrera lezoko plazan Sahararen aldeko jaia egingo dugu. E, jai hori Saharara hurbiltzeko aukera bat izango da eta bertan tailar ezberdinak egingo ditugu, aurrintzat, luentzat, e, merinda sajararra izango dugu, gonbidatu bereziak izango ditugu bideo eta bar eta baita ere baina kila bakaren musikaz sustenean gozatzeko aukere izango du. Beraz, guztiak animatu nahi zeituztet, ba, esan bezala hotzailean seian, an eta saharako errealitatea ba pixkat gehi izautzeko aukere izango zute. Beraz, besterik gabe gordezatzen data hotzailearen seia, eta Gugu ez dela, ba, okorrak batean programan partua, parte hartu nahi bali duzu gogoratu etxaean arte izango duzu laukera, izen e, emateko telefono ondara behituz. Sei, sei, zazpi, zazpi, bi, bi bat laulau. Lau. Eta, beldurri gabe, benetan, zalantza txiki bat egin bali zutere, Gerturatu, gerturatu gure gana, e, partekatu Zalantza horiek zintzu dian, eta eta denak gau laguntzeko prest eta Zalantza beldurroi erantzuna emateko prest Berat, 1-2 gadea da 1 zintzili erratiko kidei e, aukera hori emateatikan eta e, zuei ba, Oxe, anoratuare da familia Itapea, benetan aukera paregabe batean te mindiogula. Auroei eta Oxe, e, bueno, eh, experiencia es maravillosa da la. ni buena. Eixo berriz, hemen lehen ondu gea entzuten Saharari buruzko eh, gauza batzuk ez bueno, Entrebista bat, eta pentsorreko bat eta hori Eta horrein guretan, ba, jarrituko dugu programa, programarekin Eta, bueno, e, hemen dakago, bueno, aquí tenemos a Ana Rodríguez pues una, una vecina del barrio, primero, una, sí. una compañera vecina sí. del barrio Y ella es eh, coax, especializada en feminismo y grafologa ¿No? Más o menos... Sí, así sí, sí, sí. Y, eso, y bueno, hoy más que nada, bueno, eh, vamos a hablar un poquito de tus proyectos, de qué es esto, y sobre todo, igual te vas a centrar más en que la grafología, y bueno, luego ya iremos hablando, ¿no? Ya hemos dicho que más adelante en otros programas, vale. como ya te dijimos antes y te volvemos a decir, está abierto pues el DAPAC para más adelante en el tiempo, si tienes otra cosa, pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre la grafología. Muy entonces bien. bueno Eh, Onguietorri y te presentas ah, es que tú. Bueno, primero gracias por invitarme, me hace mucha ilusión mm -hmm. sí. Y luego por, por añadir a lo que has, como mi presentación Pues nada, mm -hmm. que soy del barrio, hace casi ya 20 años que vivo aquí Vengo de Barcelona, uh -huh. claro, que sí. es donde me formé como grafóloga uh -huh. Aquí me formé como coach en uh -huh. San Sebastián Y qué decirte, pues que proyectos, siempre ando en proyectos nuevos Y una de las cosas que hago aquí en, el, en el, lo que es en Rentería son clases, a veces, de grafología o de comun mm. comunicación, en concreto de asertividad en clave feminista, en la ecodenda de Osiña. Osiña, sí, sí. que está sí. nicieta, ¿no? De, eh, sí, veces... esa. Sí, ya, esa. Ya, ya, ya he solido ver algunas veces eh, tú, esto de ahí. Sí, eso es. Sí, cuando sí. haces cursos, bueno, o talleres bueno, o... Bueno, me considero más como divulgadora, ¿sabes? De, mm. Para ayudar. Uh -huh. Es mi forma de ayudar a las personas Desde uh -huh. el tipo de comunicación y con la letra uh -huh. O sea, que da en la comunicación Por lo tanto, da en la radio también entra en eso, ¿no? Claro, eso es, <risa> claro, claro eso es, sí, es, sí, es, sí. El, el método así de comunicación más de, de, de, más Abierto Y de los más antiguos también, ¿no? También, o sea, decir, es verdad sí, sí, <risa> o sea, que, sí, bueno, pues, Es muy bonito Entonces eso, bueno, sí Y bien. centrándonos en lo sí. que es la grafología A mí es que me gusta muchísimo Yo empecé... Por curiosidad Y la curiosidad, curiosidad Y al final hice una formación de cuatro años uh -huh. Que aquí no se le da el valor que tiene Pero en otros países es incluso una carrera uh -huh. hostia Sí, bien. sí, sí Y yo me formé con un Bueno, con el hijo del de Mauricio Sandró Que es una eminencia en grafología Tiene uh -huh. el nombre este Que es un seudónimo Pero él nació en Bilbao Qué hostia Sí, sí. <risa> Oye, eso, esta, ¿eh? Bueno, los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? <risa> Eso dicen, ¿no? Pues en este caso sí, más todavía sí. Y es una eminencia en grafología Entonces uh -huh. yo estudié su línea de estudio uh -huh. Entonces, bueno, yo como pero, para... Pero sí, una, la grafología en sí, ¿qué es el doble? Igual me adelanto, quiero saber Sí, ahí. Que sí, que sí, sí Bueno, yo lo primero que te diría es ¿Sabías sí. que todo lo que dejas escrito en cualquier pared, en cualquier hoja de papel Estás dejando tu huella manuscrita? Eso lo he oído y, y creo que sí es así, es evidente, mm -hmm. sí, sí. De hecho, o sea, hay quien, que si es una ciencia, que si no es una ciencia, yo la aplico como una disciplina y la verdad es que a mí me faltó hacer el peritaje y con esto imagínate si es veraz y mm -hmm. que... En los juzgados se usan grafólogos En la eso, policía científica es. se usan granfólogos. Sí, sí. O sea que... Para saber, para identificar una con otra firma, según escrito que ha aparecido, a ver si es, tal... Eso es. Y, y, lo, y luego también para... Eh, según dos días, pero que se cogen muchos datos de cómo se escribe y todo eso, ¿no? <risa> es que eh, lo, cuando... Como simbología, la hoja de papel es el lugar donde tú te vas a colocar, vas a escribir y ahí vas a dejar quién eres. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué se puede ver en la grafología? Todo. Yo me, me atrevo a decir que casi todo. O sea, ¿puedes saber cómo es una persona? Eh, su personalidad. Su personalidad. Sí, porque la grafología lo que tiene es que es una investigación profunda de la personalidad de la persona. Entonces, cualquier rasgo es una pista de algo. Uh -huh. Entonces si, o, o si, ¿no? Por lo que, bueno, en muchas pelis se ve, ¿no? Esa movida, ¿sí? ¿no? Sí, Típico, sí, sí. no, igual, si, si aprietas mucho, si haces más largas, más esto, Total, todo eso, ¿no? Claro. Si estás de mala hostia, si, si tienes mucho claro. carácter, no sé qué, ¿no? Eso, es muy ¿no? bueno lo que estás diciendo, porque a veces me preguntan Bueno, pero yo es que a veces escribo de una manera y otras de otra Claro, tu estado de ánimo y Eso es Pero, aunque tu estado de, de ánimo puede fluctuar Siempre vaya... hay algo que te identifica sí, Tú tienes unos sí. rasgos que son tuyos es Por decirlo de alguna manera, seguro que os fijáis Que hay personas que tienen formas de gesticular ¿no? sí. De mover las manos sí. y, pues Y ya lo identificas con ese, ese gesto Aunque, aunque de... vaya tapado Aunque vaya tapado <risa> o, o, de, o formas de andar, de andar o... Eso es ¿no? sí, sí. sí, Bueno, pues entonces la letra tiene eso también uh -huh. Entonces eh, ¿Qué ofrece la grafología? A mí la parte que me gusta Es autoconocimiento Uh -huh. es a través de mi letra puedo yo conocer mi personalidad cómo funciona así es como yo empecé uh -huh. primero o sea, hacia ti o sea, hacia hacia mí. porque tenías un, te, un interés de vino que querías o sea, de hace mucho tiempo has dicho ¿no? que sí, ya, yo ya hace 20 años o sea, ya te, tenías eso que querías hacer sí. yo ¿por algo en concreto o por, por interés, interés curiosidad si ¿sí? yo trabajaba tenía mi trabajo fijo y todo uh -huh. eso y entonces comencé a ir a clases y pensé, esto me gusta ...pero ya entonces investigando... ...ya encontré la escuela... ...y ahí es donde durante cuatro años fui... ...todos uh, los lunes... ¿sí, no? sí. Bueno. ...incluso me especializaba en sexualidad... Uh -huh. ...de la grafología... ...imagínate... Oh, oh, ...si se pueden ver cosas... Sí, sí. ...cuando digo esto ya lo ves todo... <risa> ...ya ya todo... ...si, si, si... ...entonces ¿qué ofrece la grafología? ...en primer lugar para mí es autoconocimiento... ...y que ¿para qué sirve? ...¿dónde se, se puede usar? ...pues verás aquí yo no lo he visto... ...pero en Barcelona se cuando yo buscaba trabajo... Uh -huh. Eh, una de las cosas que tenía, que investigaban era tu... Te hacían un informe grafológico uh -huh. Y es una criba súper bestia Hostia ¿eh? Claro, porque tú vas... Posturas. O sea, el trabajo de grafóloga No No, el ¿trabajo? trabajo... Antes cual? de ser grafóloga Ah, vale, vale Es que el mejor... Vale, vale, antes de, eh, otra, Ya que te he dicho... hay trabaja Hay gente que trabaja de cara claro, vale. claro, claro, claro O sea, con un sueldo o sea, tiene, Sí, esas suelen ser autónomos ¿eh? Sí, pero sí los... que les llaman para algunas sí. cosas Sí, ¿eh? por ejemplo, yo tengo una amiga Que está en bolsa de los juzgados Entonces, porque mm. ella Yo el peritaje en aquel momento eh, Online no se podía hacer Entonces, claro. como ya ya vivía aquí Ya no lo podía hacer O sea, lo ya no, hacer. Si o sea ese curso lo, no bueno, lo puede hacer mm. Entonces, ella ya están los juzgados sí. Entonces, le, le llaman Para contrastar firmas, letras bueno, es. Vale, vale Pero bueno, lo que estás diciendo era eh, otro. Eso, eso es como un curro, pero luego también eh, tú fuiste para... Entonces, para... imagínate, yo iba a, a entrevistas de trabajo y entonces me decían, ten, escribe aquí. Yo no sabía para escribía. Sí, eso ha pasado mucha gente. Sí. Antes, hay... antes cuando se hacen esto presenciales, vamos a decir, ¿no? hay unos currículum metes, pero luego también hay algunas que, que hay unos que te, te están sí. de Sí, y lo bueno, la cosa también antes es que se hacían los currículums a mano. Yo cuando los hacía los hacía a mano. Claro. era una labor todos los domingos a mano cuatro o cinco currículums, Y venga, te pasas toda la tarde entera haciendo. Yeah. Pero esa ya era la primera criba. Sí, claro. No me hacía falta, no les hacía falta nada más con claro. ver la letra ya Con la letra ya sabe ahí también aparte lo entra también pues eh, si la, esto si tienes faltas de otro o sea, también te pueden ver, ¿no? Te... Eso mi... no. No. No, ¿eh? solo tú miras solo... la letra y dices, no me sirve, sí, Y hostia, ya te pasada. Así ¿sí es? es, sí, qué sí. Heavy. Es heavy, pero es así, porque luego os comentaré cómo sí, sí. se determina sí, sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces, en ese punto, por ejemplo, recursos humanos suelen contratar. Agrafólogos. Agrafólogos. Mm. En un momento dado, incluso para hacer un equipo de personas uh -huh. Porque en vez de estar con las personas Hablando con ellas directamente Ven sus letras, su manuscrito y, y ya dicen, vale, esta, este equipo puede funcionar ¿Estos no. con esto? ¿esto sí, sí. Aquí hay demasiada gente con muy alto nivel de energía uh -huh. ¿Hay mucho gallo? Gaya, ¿Hay mucho muy... gallo? <risa> claro. sí, sí, bueno, sí, los eh. grupos eso se utiliza mucho ¿no? eso es. Entonces ahí ya deciden, bueno, pues qué ponemos Y entonces para qué más? Bueno, yo lo uso para el autoconocimiento. Uh -huh. Luego está las la lo que es para informes grafológicos, para la yo he hecho yo hago informes grafológicos para que la persona tenga claro qué es lo que están viendo las demás personas que ella misma todavía no ha visto. Qué buena no detecta. O sea, haces como diag diagnos, o sea, o sea, diagnóstico No, no, pero bueno, pero no, pero sí te un informe. un informe. Que luego sí. tú ya si sí te crees o no lo de esto, pero bueno, tú vas es, es raro que no se lo crea claro, cuando que entras. Claro, caído ahí es para eso, ¿no? Pero es decir que bueno, yo te digo, yo quiero esto y tú, tú me dices escribe algo o lo que sea y... Sí, normalmente para a ver, cual, ya es lo que te, te he dicho antes, ¿no? Cualquier letra, en cualquier papel eh, ya me estás dando pistas pero son pistas. No sí. puedo hacer claro, claro. Para hacer un informe grafológico yo necesito pido 2 3 folios eso. en blanco escritos Confirma firma. Uh Hala -huh. tantos? Sí. sí. Es importante sí, porque... Porque, por vez, igual, yo, yo por ejemplo yo costume, empiezo con con letra luego termino grande, pequeña, voy cambiando según cuando más largo, o sea, Claro, porque o, te cansas también o vas, para abajo, para arriba, ¿no? o sea, Entonces ahí se ve la, en eso en una hoja se ve la energía tuya cómo fluctúa, cómo se mueve, se uh -huh. mantiene. Eso. ¿Se cansa? cuando se cansa? <risa> a, la, a la quinta línea ya empieza a torcerse <risa> Claro, claro Otro, ya, ya al final, ya con las letras súper grandes Empiezan a haber cambios Entonces eso claro, necesitas un un mínimo de... Entonces eso ayuda a saber Que como tú, como persona Quizás necesitas saber Sostenerte uh -huh. En el tiempo uh -huh. Porque si te, si te caes demasiado Si la energía te baja Hay una ge mala gestión eso. Que, Saber gestionar Eso es. No, no dar todo al principio y luego tal, o si, bueno, ahí entran muchas cosas. De... Tengo una cantidad, entonces ahí te va dando, vas viendo las cualidades de tu energía. Hay unos que tienen mucho, otros que tienen poco, pero no es peor uno que el otro. Ahora, cómo la gestionas sí es que es, importante, es muy importante. Muy importante. Entonces, la grafología, la grafología lo que tiene es para mí es una disciplina donde estudia en profundidad La personalidad de la persona, ¿cómo? A través de su letra. Uh -huh. ¿Y cómo, además? ¿Qué más hay? A través, entonces hay que empezar a investigar todos los rasgos que hay. Todas las letras son analizables. Todas. Todas. Uh -huh. Hay unas más que otras también, ¿eh? Uh -huh. Pero todas. Como simbología, te diría, en una hoja de papel, uh -huh. cuando yo entro ahí ya estoy manifestando cómo me muevo en sociedad. La letra en una hoja manifiesta cómo yo me manejo en sociedad Todo el espacio que utilizas, todo, ¿no? Total, eso todo. es ¿Cómo yo ocupo mi espacio? Me imagino, sí. Es una pasada Entonces, los márgenes hablan de si lo ocupas o no ¿Qué está indicando? Eso es Entonces, que no lo ocupas Pues si el margen, por ejemplo Hay personas que comienzan a escribir totalmente a la izquierda Hay una sí. mala gestión del espacio Claro sí. Hay otros que, por ejemplo, comienzan a escribir en el margen izquierdo, pegadito, al no dejan margen. Que espero que, se explique, que me explique sí, sí, sí, bien sí, sí, para que se sí, vea. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego van avanzando, avanzando, avanzando, avanzando. Sí. Eso quiere decir que de forma consciente, porque aquí se ve el consciente y el inconsciente. Sí. La forma consciente es, comienzo por ejemplo aquí en la izquierda, okay. pero inconscientemente tira para donde yo soy. Eso es. Entonces, claro, yo puedo pretender hacer una letra leggible pero al rato ya, eso es. se me olvida sí, eso es. por eso se piden dos o tres cargos para que para analizarlo mejor en hay que bueno, es que ahí te deja toda la información eso, eh, y tiene que por ejemplo ¿no? eh, que está usando esto vale uno empieza de tal tal tal uno se igual aprovechar mucho la hoja hasta el final no igual otros ya de repente utilizan igual como sí. más grande la letra y ¿no? eso eso es. tiene que ver, ¿no? También, o sea, todo Es que lo que tú estás... Hay veces diciendo, yo me acuerdo, yo, yo por ejemplo empiezo a... No me llega la última, <risa> pones ahí... Eso es un, como... Sí, eso como un miedo a no dejarle el trabajo bien hecho. Eso es como, igual no tengo más hojas, ¿no? ¿no? Más hojas. Pero eso significa... Porque la primera... Mira, una de las cosas que... Por, por aclarar un poquito más. Una cosa es el informe grafológico, mm. que eso ahí me lleva mi tiempo de estudio. Mm. de Porque, claro, yo puedo... Yo puedo ver unos datos, unos rasgos, pero que determinan, por ejemplo, que la persona, uf, que qué nivel alto de energía, pero luego tengo que mirar más inputs para saber si lo que yo sí, he visto a primera vista es eso, ¿no? Es eso. Y, y puedes hacerle, por ejemplo, un primero, un análisis de, a tres hojas y, y que todavía no hayas podido ver y pedirle que haga más. Bueno... O, lo... que, o que normalmente con tres ya... Sí, ya, con dos, vale. ya la gente ya con dos hojas y así la firma ya se ve. Sí, ya se es, ve. Es, es, vale. sí, sí. Y luego hay otra forma de hacer, un, que no es un análisis grafológico, pero es... Un, lo que me suele ocurrir es, cuando saben que soy grafóloga, no quieren escribir delante mío. ¡Ah, oh, hostia! Porque yo digo, si sí, ya lo he visto. <risa> <risa> claro, porque mis ojos siempre se van a las letras. Claro, claro. Eso... No siempre, ¿eh? no quiero exagerar tampoco, pero... Bueno, no, pero es lógico. Se me da, eso, o sea, eso, claro. me gusta mucho claro. ver las letras. Si eres grafóloga, no, pues para eso... Eh. Claro, claro, claro. <risa> no. Y entonces hay otra que es, la, que es por dominantes. Entonces, a mí, por ejemplo, me, me pueden pasar algo así y por dominante yo me fijo en tres o cuatro detallitos y ya te puedo dar un esbozo. Uh -huh. Puedo ver una firma y puedo darte un esbozo de lo que es. Pero... Y, y, por ejemplo, si tú vas, vas por la calle y ves... ¿no? aquí en Alcalá de Henares todo el mundo hay esto, ¿no? Uy. Un lema pueden ser eh, de todos, o sea, políticos o de una firma. Pues igual, ya, te, te, te, tendrá que ser la hostia, porque claro. pues claro, si eres esto, o sea, hasta si quieres y si te paras pues, pues te, te, te, te... Yo miro porque no, te si te se, se hace rápido, bueno, sí. hay, hay, hay muchas cosas, lo haces hace rápido porque está la policía detrás, ah. corriendo. <risa> eso claro es, que <risa> no, no, es, es un mural tranqui claro. con permiso una, bueno, es una broma, pero es así pero no, me fijo porque sí. entonces lo que de lo que me está hablando que qué está usando. Porque no es lo mismo usar una pluma que un boli con rotulador y entonces yo en las pintadas que miro digo, ah, pues este es que una brocha gorda. <risa> claro. Porque claro, estoy viendo que es ancha la palabra, pero claro, es que es una brocha gorda, si fuese un pincel, claro, la letra sería más finita, ¿no? Sí. Y esto que nos lleva... Pues ahora que ya os te he dicho los dos tipos de análisis, yo mm. lo que te quería llevar también es de la simbología. Uh -huh. En las letras En las letras hay algo mucho yo sí. Sí. Vale. ahora ah, vale vale, vale. Eh, en las letras por ejemplo en su simbología es eh, arriba que tenemos el cielo sí. abajo tenemos el infierno sí, según la sabemos. tierra eh, sí. pero sí. la doble moral está sí, ahí. es así. a la izquierda tenemos el pasado y a la derecha es el futuro uh -huh. se lee así porque sobre todo en las culturas que escribimos de izquierda a adelante a la derecha Uh -huh. ...y ubicamos el pasado a la izquierda... ...¿me explico? Uh -huh. sí, sí. ...y entonces cuando voy uh -huh. hacia adelante... ...es el es el futuro... Uh -huh. ...¿qué ocurre ahí? ...que aquí yo, por ejemplo, en el margen... ...por ejemplo, si nos centramos en y el margen... Es así, es el, a, ...eso es simbología... Que, sí. ...entonces claro, el, cuando es del cielo... ...esto habla de espiritualidad... ...misticismo, creatividad... Uh -huh. ...es como simbología... Uh -huh. Cuando me voy hacia abajo, ahí, por ejemplo, en las firmas, por ampliar un poquito el detalle, uh -huh. en las firmas me está hablando lo que escribo debajo, ya son instintos sexuales y otros. Uh -huh. Yo a veces cuando voy a iglesias, cuando voy a lugares así, si voy, me gusta ver las firmas. Las firmas que ponen igual cuando, cuando hay, por ejemplo, ha habido un muerto y la gente no escribe ahí, ¿no?, por ejemplo... ...de los curas... De sí, los... Que... ...y es hay eso. algunas que... ...dan un poquito de miedo... ...sí, sí, ¿eh? sí... sí, sí, sí, sí claro, ...cuando las veo algunas digo... ...uy, Dios mío... ...entonces para que veas, ¿no?... ...izquierda, el pasado... ...en el margen que te he dicho... ...el que la persona que escribe pegadita... Mm. ...tiene algo con el pasado no resuelto... ...que no mm. le deja arrancar... No. Mm -hmm. ese es un rasgo. un rasgo... ...si le quiero ver otro rasgo... ...que está asociado al pasado... Es una letra, las letras pueden ser rectas, inclinadas hacia la derecha, y si es a la izquierda, son personas que también suelen estar enganchadas al pasado. Algo les ha ocurrido que no les deja avanzar. Uh -huh. Y se convierten en una lectura de letras que es de personas tímidas, que evitan a las personas, uh -huh. sobre los grandes, grandes rasgos generales. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se traduce todo esto? Aquí hay unas bases grafológicas que entonces indican lo que, los pasos que tengo que seguir para hacer un análisis uh -huh. no me enrollaré mucho pero hay muchos que son muy muy sí. así el tamaño de la letra uh -huh. el tamaño de la letra habla nos vamos a la, a la traducción psicológica sí, ¿no? Sí, sí. el tamaño de la letra nos está mostrando la autoestima de la persona no, la autoestima eh, cómo ocupa el espacio en uh -huh. su vida y en el mundo? Sí, yo, yo, por ejemplo, he oído siempre, que he oído, no sabes si es verdad, entonces me dirás, sí. que, por ejemplo, las firmas, ¿no?, sí. que, que hay gente que, que se tacha mucho, ¿no? sí. o, por ejemplo, yo, que sea, editor por estatal o otros hacen igual, tal, y, tarra, y que eso también indica, ¿no?, que si, ¿no? Eso Aquí es... es muy chulo lo que acabas de decir, porque, claro, tenemos texto y firmas O sea, eso, eso te iba a preguntar, ¿y por qué siempre los textos siempre la firma es abajo?, Ah, mismo. bueno, porque es un orden. Es un orden, ¿alguien Pero está estresado? Sea... Sí, es un protocolo ¿No? que eso. No, por ejemplo, igual yo tengo un, es un escrito, tengo que rellenar una cosa y tengo allí me pone ta ta tal aquí eh, título ta ta tal ta, y firma. Sí, porque y sí, haces... si, puedo empezar por la firma, ¿no? No, porque la firma te indica que te haces responsable de lo que has escrito. Ah, entonces primero escribes para Primero escribes luego te haces responsable de lo eso. Que has eso es otra ida pregunta, ¿vale? claro. <risa> es buena, eh. No, te digo porque a veces igual sabiendo digo, ah, pues igual firmo antes y no No, no, no, no. la firma en es falsa Pero vez, esto claro. ya es de sí, de, siempre. de siempre. Sí, siempre. Sí, siempre la firma y sello que se dice, ¿no? Cuando Termina hasta... Te hace como... responsable, si no, no te haces responsable, de es, es. excepto los notarios. ¿Y los que firman con una X? ¿tú? Sí, <risa> ya, ya entraremos con la firma, vas a ver, ponemos vale, bollona bueno, vale. ¿eh? Sí sí, sí, sí. Ya, ya, ya, sí, sí, es que luego sí. verás el contraste vale. de la firma con el texto. Entonces, vale, sí. eh, lo, yo digo, cuando comienzo a escribir en una hoja, es soy yo en el mundo yo, social. Yo, vale. Pues en ese momento el mundo es esto Exactamente, exactamente Entonces no, yo como sí. me relaciono Entonces ya veo El tamaño de la letra ya me está diciendo Hay personas que hacen unas, unos tamaños de letras grandísimos Eso significa las personas que ocupan todo Pero estas personas pueden ser personas también Que a veces yo lo, lo detecto Hablan muy alto Ocupan mucho espacio No oyen igual los demás O hablan no. muy alto porque hay una necesidad de, de ocupar el espacio Entonces hablan muy alto La letra ya indica que puede ser que de, que esté sobrepasando los límites que puede tener. En sociedad tenemos unos límites, sí, sí. ¿no? Ahora ya se llama red flags y todo sí, eso. Sí, sí. Pero en convivencia tenemos unos... O sea, y saber tu espacio, que no acapares todo. Eso da, es. Que todo eso rollo, ¿no? Pues todo esto en la letra se ve. Por ejemplo, el tamaño cuando es... Pero claro... Eh, habla de la autoestima Pero también habla de que puede ser una persona muy generosa Tiene aspectos psicológicos diferentes uh -huh. Por eso es, voy a dar un rasgo de cada Para que... Sí. Porque eso al fin y al cabo son como pildoritas de información Sí, sí, eso, sí. Pues, evidentemente El eso que quiera es. saberlo con más ya, ya sí. los... ¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces Ah, es que el que el que habla El que escribe con letra no, grande tal... no, no, no. Así, no, no es así No es, es, es así es, un... es un rasgo Es un rasgo Sí, evidentemente sí. Es el tamaño ¿no? Si no Estamos es hablando que... un poquito más o menos Y luego eso ya es. el que le interese la grafología y todo, Para saber que aquí no le... Pero bueno, si se están tenemos... mirando sus letras Que se las miren Eso es Pero bueno, que si quiere más También tú estás aquí Eso es Estás en Castaño Eso es, eso Es. Entonces, por ejemplo, tú imagínate una persona que hace una letra pequeñita sí. vale esta per Una persona que hace una letra muy pequeña Hay unas medidas, ¿eh? estándares ¿eh? Sí. Pero muy pequeña, ya habla de una persona que tiende Primero, a no ocupar el sitio que le pertenece Esta persona carece de lo que es Los límites ya se los pone ella misma Pero sí. en plan exagerado entonces se son, se auto... son personas que son, o pueden ser tímidas Uh -huh. O pueden ser personas en la letra, también se personas sumisas. Uh -huh. Entonces, imagínate a una persona que tiene la letra pequeñita sumisa, cuando le haces el informe grafológico la puedes ayudar a que necesitas ocupar tu espacio. Uh -huh. Y esto lo llevo a la comunicación. Uh -huh. Son personas que normalmente pues no hablan, no, no dan su opinión. Sí. En realidad, o solo igual en sitios muy concretos, muy, ¿no? Sí. A gente muy cercana o en espacios muy... Eso así. es, pero no son personas que, que puedas describirlas como... ...y que sé lo que piensa... ...porque no van a decir lo que piensan... ...les, les cuesta mucho, ¿no?... Claro. ...entonces, pero a la vez... ¿eh? ...si lo pones, por ejemplo, como un trabajo... ...son personas perfeccionistas... ...que para determinados trabajos son muy buenas... Claro. Uh -huh. ...porque van al detalle... ...eso es... Ah. <risa> <risa> ...van al detalle, son muy buenos... ...porque tienen la capacidad de concentrarse... ...en ese detalle... ...cosa que el que hace la letra grande, no... Uh -huh. ...el de la letra grande a nivel laboral... ...necesita estar con gente... Con, por eso, fíjate tú la criba que te decía antes, sí, sí, claro. si yo estoy buscando una persona para tenerla en un cubículo, haciendo cuatro cositas, y que no, para que no hable con nadie, una letra grande no la puedes coger. No, puedo va a estar, en cualquier momento va a intentar... Eh, te te va a montar, sí. te la va a montar, y va a sufrir mucho esa claro, persona también, sí. o sea que ya sí. tenemos dos rasgos, sí. ¿no? Sí, sí. Vale, luego tenemos la inclinación de la letra, esta también dice mucho, la inclinación de la letra, lo mismo... La letra podemos escribir las rectas, esto es un signo de madurez, ya, cuando uh -huh. ya con lo o podemos llevarla hacia la, inclinarla hacia la derecha o la llevo hacia la izquierda. Es lo mismo de antes. Si me voy a la izquierda, son personas que son que quieren evitar el contacto con las otras personas. Uh -huh. Son dificultades porque seguramente no tienen recursos. Esto ya esta esta persona no tiene recursos para gestionar uh -huh. su vida y la, el mundo relacional. Uh -huh también depende de la inclinación hay algunas que son bueno pues bueno, es una persona que es tímida prefiere uh -huh. voy a hacer un paréntesis aquí sí, sí. con las personas que son extrovertidas introvertidas ¿no? claro la persona extrovertida que es por ejemplo en mi caso yo me, me nutro de estar con gente uh -huh. yo si estoy mucho tiempo sola me, me puedo deprimir pues porque no comparto sí, nada información estar ahí, sí. yo necesito o sea. y dar y, sí, ¿no? estar sí. Ahí. y recibir información y cambiar uh -huh. intercambiar La persona que es introvertida no necesita eso, no. y eso no es ni malo ni bueno, no. necesita estar sola, sí, hay que es ahí donde carga Que también hay que gestionar la soledad, también hay algunos que, es, que, es que necesitan momentos de soledad para, Lo contrario Lo contrario, para eso también es. ordenar, para estar, que, no sé si estar todo haciendo cosas, a ver Exacto, que también... claro, yo por ejemplo, mis primeros, hasta que comencé a, com a comprender cómo era, porque la grafología te da una comprensión sí. Cuando comencé a ver todo eso me dije, "Ostras, claro, con razón siempre quiero estar mm. estoy en, eh, haciendo básquet, estoy haciendo esto, iba al gimnasio, ve, porque porque era donde yo me nutría, claro. pero cuando comencé a comprender que sola también también lo podía hacer. Cosas, claro. claro. Pues a la persona lo contrario le ocurre lo mismo, cuando aprende a, a tener recursos para gestionar, relacionarse, uh -huh. también comienza a disfrutar a quedar para ir al cine, para claro. cenar, estar claro. en una cena no le supone un suplicio. Claro. Entonces, estos son los recursos. Sí, que ¿vale? muchas veces igual evitas hacer cosas porque tú no estás segura o eso tal, es. y entonces vas evitando también, igual también, por un lado está pero antes estás perdiendo también muchas cosas, mucho. ¿no? Eh... Y son conscientes, ¿eh?, de que pierden, pero tienen un bloqueo, una pared que no la consiguen uh -huh. derribar. Bueno, sí. por eso yo, desde el punto de vista como COACH, a mí la grafología también me va muy bien, porque entonces ya, de, ya vamos trabajando las necesidades. Una, una, un Bye. inciso, coach ¿Qué es coach? Pues una palabra, ahora metemos muchas palabras inglesas claro, claro, claro, sí y, y, claro, Es como, ya oye ve... mucho Pero sí. yo la verdad que no creo que eh, Oigo mucho, ¿no? Un coach Personal, un coach no sé qué También hay pues, para deporte, para muchas cosas ¿no? hay... Sí, la palabra coach es entrenadora Es entrenadora, vale Pero la palabra coach, desde el punto de vista del coaching coaching uh -huh. A mí me explicaron en un su momento La otra versión y me gustó mucho eh, No soy de épocas y todo eso, pero en Francia sí. Sí. ...cuando las personas con, con nivel, dinero nivel, sí. tenían su carruaje... ...y entonces, y, la, y los hijos o las hijas tenían un profesor particular... Eso, eso, ¿sí? ...¿sí? Bien. Pues entonces, desde que iban a casa, a otro lugar, este profesor... ...les explicaba cosas o, to o tocaban alguna materia. Uh -huh. El carro, en francés, es coach. Ah. Y el coaching es el proceso que existe desde el inicio... Hasta el final. Hasta el final, lo que te lleva, o a sea, decir. Entonces, el proceso... ¿Te ayuda, te ayuda a llevar o... Entonces, yo, por ejemplo, no soy psicóloga. Uh -huh. Yo no trabajo desde este punto, pero no estoy sí. ni formada ni preparada para ello. A mí me gusta mucho la practicidad del coaching. Por ejemplo, yo ayudo a personas a hacer su currículum. A, hacer, a prepararse una entrevista de trabajo. Uh -huh. A convivir con personas en el mundo laboral que les están resultando muy difícil. Es que todo esto no nos lo han enseñado. Claro, claro. No. No, no, no aprendes con la edad a base de no, hostias sí, sí, sí, sí. Sí. y te sales como te sales, pero a veces no toda experiencia que lleva a tener una buena experiencia de resolución. No, no, no. Sí. Entonces, básicamente esto, eso es eso, es a comunicar, a hablar, o a sea, saber el cual, expresarse... El, es el que ayudamos a decir la que ayuda a... Bueno, sí, vale, era un inciso, sí, bueno, sí, bueno, sí, yo lo... Yo lo pero, últimamente lo estamos utilizando mucho. aquí muchas palabras, ¿no? De, claro. eh, en, eh, ¿no? De, en inglés así, que ya se sí. ha como... Por normal, ¿no? Y... Bueno, y ahora todo el mundo es coach, también, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Pues es que ahí está esta... Sí, sin de... formarse ni nada, también todo el mundo es coach. todo el mundo es todólogo y así, ¿no? Exacto, que, sí, ¿no? sí. Hemos hablado sí. en las tertulias y eso, ¿no? Que, de hecho, de la palabra todólogo, por ejemplo, de esto ahora ya está en la Real Academia de esto, eh, pone, te metes ahí todólogo y ya pone lo que es persona que opina o sabe de todo y no te claro. lo que decía la Estobo Ocular, ¿no? colaborador, que, ¿no? Sí, el tipo que ya estás hablando <risas> de, de no sé qué tema y hablan de todo, de da todo. igual... Pues sí, eso. es verdad, es verdad eso, ¿no? pues eso coach, sí. coach, Entonces que no el coach más. es una persona que lo que te ayuda hmm. Esa es la parte que a mí me gusta Es que las personas nos cuesta reconocer que tenemos un potencial y talentos uh -huh. Y que sabemos hacer cosas Y hay alguien que te, te ayuda a sacar igual ese talento Exactamente ¿no? Entonces cuando una persona se da cuenta de que Lo sé yo, cuando, un currículum Me uh -huh. los traen súper básicos. Uh -huh. Cuando comenzamos a hablar de qué es lo que haces en tu trabajo y empiezan a contar cosas, yo comienzo a tomar nota y lo cambio a lo que es hoy día un uh -huh. currículum. ¿Todo eso se hace yo? Hostia, pues flipan, es lo que no, me has... eso... Se flipan. Claro. Pero sí, digo, pues es lo que me has contado. Claro, <risa> digo... sí, yo no te conocía. No. <risa> o sea, se me dicho tú. Claro. ¿no? claro. Entonces me explican, entonces yo voy poniéndola. Claro, porque yo llevo también, o sea la comunicación siempre les digo te, te voy a llevar al 2026 ahora que es como se comunica ahora antes de la pandemia comuni se comunicaba de una manera ahora es de otra ya cambió mucho la todo lo que son redes sociales sí, eso te iba a decir, por ejemplo eh, eh, estamos hablando mucho de la letra pero ahora, sí. ahora por ejemplo Eh, de un tiempo aquí cada vez más y más gente porque ya todo el tiene su móvil que es un o sea, mucha gente ya casi no escribe. Sí. O sea, que, que no cada vez escribimos menos, ¿no? Porque al final todo que si llega o que si no sé qué, que si y ya incluso ya se está quitando las letras ya mucho con símbolos, ¿no? sí, sí, no, no sé qué. Entonces eso, eso también También se, se ahora, que habrá que, que decir que hay que cambiar. Vosotros la también ahora la grafología va a cambiando un poco, ¿no? Como lo que utiliza ahí, por ejemplo, si sí. no Es decir, que algún día, esto ahora no, no lo vemos, pero dentro de unos años se verá. Cómo, todo se verá. Cómo la gente, se, igual en vez de escribir, pone Ta", un esto, un gui... O sea, es otra forma también de... De comunicar ver. y según el emoticono que recoges, eso, estás demostrando es. Eso, quiero que eso, todo eso... esto eh, estilo de comunicar. todo en la al final sí. eso se integrará ahí, ¿no? En la... Y con la IA también eso, cambiará. Eh. Lo que ocurre es que, por ejemplo, para... Imagínate, si yo soy una empresa y quiero que no quiero perder mucho tiempo en entrevistas yo quiero ver si esta persona me cuadra o no me cuadra uh -huh. contratan a un grafólogo y tienes que escribir claro, sí, sí. te guste o no tendrás que escribir sí, sí, eso está ahí, está bien, es son profesiones bien. delicadas sí. están pasando por un momento que es delicado pero gen sigue generando mucha curiosidad uh -huh. sí, sí, sí. Yo, muchísimas, yo por ejemplo con las firmas la gente enseguida me enseña mira como firmo y mira y, y genera mucha curiosidad y más, sabes que pasa que tampoco la grafología no es algo esotérico de adivinación uh -huh. Pero sí te dice, si continúas escribiendo así, quiere decir, por ejemplo, imagínate una persona que es tímida. Si continúas con tu comportamiento, no hay que trabajar el, el, el motivo interno del por qué es una persona reservada. Bien. Pero si sigues siendo reservada, esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Claro. Porque vas a seguir teniendo experiencias en la vida que si no sabes gestionar, claro. te vas a quedar... Menos, eso. a menos. Entonces, en eso sí que ayuda mucho. Sí, ayuda, ¿no? O sea, Muchísimo. Te, te ayuda también a abrir tu mente sí. y eso va de hostia. ¿no? Porque... Sí, a mí, por ejemplo, lo primero que me dijo mi profesor, no sé, en las primeras clases, era... Eh, claro, él nos veía la letra y la firma, y dice, Ana, ¿y tu objetivo cuál es? Yo me quedé mirando y digo, no sé qué me estás preguntando ahora. La cuestión es que yo firmaba como... Ponía dos rayas, como una vía de tren... Y dentro firmaba Pero la vía de tren era Muy o sea, hacia pero, el cielo pero, pero así, o sea hacia dos Eso, rayas. dos, sí, sí, sí Pero eran... hacia arriba, hacia el cielo ¿Eh? Hacia el cielo, eran sí. dos rayas que iban hacia el cielo Entonces hacía y, y firmas una, dentro de las dos rayas De las dos rayas, ah, punto Y Rodríguez, bueno, no se veía mucho Ya está sí. Entonces se puede entender, seguramente no Dos vías, como dos vías de tren Muy dirigidas al cielo Y dentro mi nombre, Apunto Rodríguez. Solo con eso, él me dijo, claro, cuando digo que es muy inclinada hacia el cielo, quiero decir que no tenía punto de apoyo. Pues ya. Simbólicamente hablando, no había un punto de apoyo. Entonces me dijo, podrás tener los objetivos que quieras, pero no, no, no estás con los pies en la tierra. Yo me quedé. No, no. Y además, al estar en Tiedos Rayas, me dijo, abre. Estás como muy... ...porque yo estaba enfocada en lo que yo quería... ...yo sabía lo que quería... ...y solo pensaba en eso... ...y entonces eso me hizo abrirme... Me ...y empecé a cambiar... La... ...¿te lo viste de otra forma? Me, me, me, ...fue el primer contacto conmigo misma... No, ...decir, digo, ostras... ...si te llevas preguntas a ti misma... Digo, hostia, pues, ...es verdad... ¿no? O sea, es, verdad o sea, ...es que solo tengo eso en mente y no tengo... Uh -huh. ...me hizo un clic... Uh -huh. esto es lo que tiene la grafología... ...pues para que veas... ...entonces... Con las bases grafológicas tenemos la inclinación La inclinación, bien hemos dicho que la que inclina hacia la izquierda Pues Tiene ese reserva no Se marca distancia con las demás personas Y la que inclina a la derecha Depende de la inclinación Esa persona pesada, ¿qué dices? Por Dios <risa> Porque se excede Y sí, cállate, ¿no? <risa> Exactamente sí. Se excede en de, pues, Ocupa tu espacio ya Sí. ¿No os pasa a veces que sí. hay personas que se sientan a vuestro lado y se ponen casi encima? Sí, sí, ya, ya, ya me lo has dicho, ya no... O, estar... o que se sientan, sí, y, y pegados a ti, que, que necesito mi espacio yo, que, claro. pues esto pasa, entonces las personas necesitan saber esto, claro. eh, ocurre esto, tú cuando te relacionas, mm. te estás relacionando de una manera que no estás respetando, eres, claro, indica una emocionalidad alta pasión. Entonces vienen, te cuentan, se pegan mucho, ¿no? Eh, igual, y te preguntan qué tal estás, igual que no no, no que es, que, que un, porque hay días que todos tenemos ahí yo, eh, no, pueden. <risa> no pueden. Es que cuando comprendes que no pueden, claro. porque no, no no no saben gestionar su emocionalidad, la pasión o lo que sea, les, se les lleva. Entonces, esto por eso es que vas viendo, hostia, esta persona la energía se la lleva. No hay un centramiento, no sí, hay no. una neutralidad, ¿sabes? Ay, sí, sí, sí. La, y luego tiene, viene la dirección. La dirección de la línea es, yo comienzo a escribir y me puedo ir hacia arriba. Mm. Comienzo a escribir o puedo o, seguir recto. O hacia, o hacia abajo. Estado de ánimo. Si estás igual, de caído, así, pues, ¿no? Igual, igual. Sí, sí. sí ¿no? No, no, si no, es que, hacer, por lógica, ¿no? Por lógica, ¿no? sí. ¿no? Si la, es que es eso. Es que es por caído, lógica. Caído, de caer, o sea, es un poco... Claro. Si te estado de ánimo está flojito, claro, empiezas a escribir y dices, mantienes, ¿eh? A lo mejor hasta la mitad de la hoja mantienes, pero... Sí. Vale, pues esto de lo que me está indicando es el estado de ánimo, el inicio de la línea uh -huh. es un punto de partida hacia un objetivo, que es el final de la línea. El final de la línea es donde yo tengo el objetivo. Uh -huh. Entonces me indica cómo llego a mi objetivo. Uh -huh. A lo mejor llego a mi objetivo uh -huh. destrozado. <risa> <risa> lo, lo he cumplido, pero es que al final no he podido más. ¿ves? ¿Y, y, y por ejemplo, lo, lo de no, eh, hay, hay veces que va, te, te dar un papel y escribe Y tú no dices que escriba como te salga, ¿no? Claro. Que es decir, sí. que yo, yo, por ejemplo, yo hay veces que yo personalmente escribo o en pequeño, ¿no? O en, o en letras grandes, no según para qué cosa. ¿O para quién? eso Sí, también. Ah. O sea, porque igual igual, es que tengo una... Yo igual me auto... Igual dices, bajo escala, no tengo una letra muy clara, entonces prefiero para que me entienda bien lo que quiero decir, o bueno, porque estoy igual de... Bueno, no, mala, hostia, pero que quiero decir algo que se entienda bien lo que sí. quiero decir, pues hago en grande, ¿no? Claro, claro. Eh, un ejemplo. Eso eso también eh... ¿Qué te parece a ti? Cuando quiero que me entiendan, hago un en calde, ¿no? ah, igual Pero que cuando que ha... quiero que me entiendan, vocalizo es verdad, es verdad. y a lo mejor le volamos también. lo hago consciente, o sea, que decir que lo hago, eso no es porque el ánimo, sino no quiero que esto se yo no sé, pues, o, o quieres eh, cualquier cosa eh, reunión en el portal, ¿no? Claro. Puedes hacerlo eh, pequeño reunión o por A ver, ur, eh, yo qué sé, ur, gaur, está grande, ¿no? Para que se, lo haces un estás poquito... Estás enfatizando. Eso, eso, está haciendo para... Hombre, lo que estás haciendo ahí es um, em, enfatizar lo que es importante. Eso es. Gaur, y luego viene lo... Eso es, que sí que es un poquito lo tanto cuando, cuando se escribe también lo mismo, ¿no? En negrita, lo que sea, pues... Es que es lo mismo, ¿lo ves? Mm. Sí, sí. Entonces ahí se ve, por ejemplo, una persona que siempre está escribiendo hacia arriba, ¡fum, fum, tiene un estado de ánimo alto, y a la vez habla de ambiciones... Porque todo lo que va hacia arriba también es alguna ambición. Las ambiciones son sanas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, claro, claro, claro. Son sanas. O sea, las es personas sana. que tenemos ambiciones por mejorar. Eso es, sí, sí, sí. Hay otras... Eso se llaman las ambiciones nobles. Sí. Luego hay otras ambiciones. Exactamente. Que quieren los demás y tal. Esa es otra ambición. Que esto también se ve. Sí, se ve. Claro. Pues esto la dirección, ¿ves? Ya estamos viendo, vale, tamaños. ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué vemos en la letra? El tamaño. ¿Qué más vemos? La dirección de la línea. Sí. Las, la... por, las por ejemplo la, la, las letras la, yo que sé, pues yo que sé, la Q, la todo. A, que alargues más eso también influye, ¿no? O sí. hay letras que digo que igual, nada, yo que sé, una A o una una M, pero hay otras que son o yo que sé, o la A muy largo el Hombre, claro. ¿No? O sea, todo eso también influye. ¿Te has fijado cómo has hecho la? Sí, ahora. Hazlo otra vez. No, ya no es la misma nota. La, no, otra, porque... la, otra, la bueno, otra, la otra, la otra. Te sí. fijas que comienzas conscientemente controlando y luego sueltas, sí. por eso se hace más largo. Mm. Eso es un, un no control no de la energía. Algo <risa> es que eh, a hago la la, como no sabes, eh, hay un punto de partida. Hemos aprendido a escribir bajo unas normas. Ah, vale. Todo lo que se sale de esa norma muestra algo que no es ni negativo ni positivo. Hay gente que es creativa Antes más, antes, en grafología lo, lo... Antes, en, en Antigua, bueno, hace mucho tiempo, ya, bueno, yo me pues, apoyaba en el típico... Claro, sí, sí, la libreta sí, esa sí, de sí, que te... Sí. Alá, alá. Y tenías unas medidas. Sí, ahí se te... sí había esto, las dos rayas. Claro, o sea, muy... claro. Pero luego las personas no queremos... Inconscientemente nos apartamos de esas medidas. Y hay quien no. Y hay quien... Cuando veo una letra que es una letra que no ha madurado... También hay que trabajarla, porque esta persona no se sale de las normas que ha aprendido. Se, ha eso, quedado ahí. se han quedado y cumplen las normas. Entonces, claro, eso yo tu... como, no, pues, pues, bueno, eh, pues, se puede mirar de muchas formas, igual que no que tiene miedo a hacer con las nuevas, prefiere Por ejemplo, con lo, que, con lo que tengo y no sí. quiero más, pues, lo claro. o sea, más cómoda o que no quiera Yo tuve un profe de tai chi que me decía, "Ana, que las las normas están para no cumplirlas." Claro, ah, eso es eso es. <risa> eso que bueno. Bueno, pues sí. entonces lo que quiero decir con esto que es... Yo voy a seguir con esto para que luego veamos el conjunto. Está guay, las preguntas sí. me gustan. ¿eh? Las sí. clases, sí, claro, porque... Sí. Esas son preguntas que nos hacemos cuando no sabemos de qué mm. va la grafología, claro, porque claro. no sabes la profundidad que tiene. Sí, sí, que yo es estoy esperando que, que termines pa luego para luego, cuando lo oigamos después, <risa> ¿no? después de este programa, que, que luego lo colgamos en la radio y ah, demás. Ah, sí, sí, no, sí. Pues, sí. Está, en casa lo cada uno. A, ver, a, ver cómo, a mirarse, y, a ver, claro. A dijo esto. Sí sí, sí, sí, sí, es muy bueno. Auto esto, ¿no? Yo te diré una cosa. Eh, a mí la grafología también me aporta un conocimiento que es, yo escribo mucho a mano. Yo me preparo mis trabajos y lo hago a mano. Entonces, lo que hago es estar presente cuando escribo. Uh -huh. Y es lo que me ayuda a, la, a estar presente es con estar conectada con la respiración. Uh -huh. Porque muchas veces se escribe sin respirar. O sea, hacemos cosas en general sí, sí. sin respirar, ¿verdad? Sí. Entonces, es bueno. Escribo y me doy mi tiempo para respirar. Uh -huh. Eso me permite tener una letra más relajada que esto viene con la forma de la letra, porque seguro que habréis visto formas que son más redonditas ¿no? y formas que son muy angular, sí. mira, la de Trump, ¿qué te parece? redondita la firma de tan famosa, que hemos visto siempre, o angulosa bueno, pues entonces, esto nos habla del estilo de vida de la persona la forma habla de cultura de la creatividad, pero donde yo le doy importancia es la angulosa lo que está mostrando es el nivel de tensión ...de la persona... ...lo tensionada que está cuando escribe... ...la redondita es más agradable... ...es más amable... Eh, ...se da su tiempo... Sí. verdad que conocemos a personas que son cuando se... Sí, ...o sea, sí. solo las... ...la gestualidad ya es del sí, dedo... Sí, sí, ¿eh? sí. ...recto... Sí. ...en Tai Chi por ejemplo, yo soy estudiante de Tai Chi también... Sí. ...entonces las esquinas... ...muy esquinado un cuerpo... ...un cuerpo redondo es más suave... Ajá. ...fluye... Sí. ...entonces, claro, una persona... ...tensionada... ...va a vivir la vida en tensión... ...y qué significa... ...va a tener una mente... ...tensionada... ...sus pensamientos van a ser tensos... ...ya vienen ya... todo tenso... ...todo, todo es tenso... ...parece que todo está en contacto... ...como que igual enseguida responde... ...como parece que está todo el mundo contra ti... ...eso es... ...eso te he preguntado... O sea, ...pero claro vive... ...la vida suya es tensión... ...estoy hablando de un rasgo... ¿eh? Sí, sí, sí. ...pero daré ah, otro para darle sí. la contrapartida a esto... Sí. ...entonces... Tú ves esa, esa lectura, ese manuscrito tensionado, dices, uy, esta persona necesita mucho aprender a gestionar su energía porque le puede desbocar. Claro, claro. Le puede desbocar, o sea sí, que no es... Entonces, lo interesante de esta es comenzar a hacer, escribir en redondo, que eso les cuesta un montón... ...porque es pararse... Sí. ...claro, pero ¿qué tiene la...? la, la educarte un poco reeducarte... Un poco, es un poco ...reeducarte, educarte, claro, mismo, o sea, eso es que, la grafoterapia... ...eso es, ¿no? claro. tú, tú mismo... Sí. ...o sea, no, no, no cogerlo como esta... Ver, eh, no, ...no es nada malo, es así ya, pero... si ...prueba de esta forma, ¿no? Yo claro. ...para que, que vea... ...porque hay una naturaleza de la persona también... ...el no, no, propósito no es cambiarla del todo... ...sino, eso es. vale, eh, tienes mucha energía... ...vamos a aprender a gestionarla, porque claro... Este tipo de letra angulosas son de personas muy dinámicas uh -huh. Son personas que pueden ser líderes, no les puedes matar ese rasgo suyo Pero tiene que saberlo Eso es, y, y saber gestionarlo y saber, gestionar, saber que hay que yo puedo uh -huh. eh, ser apasionada, pero no me puedo pasar Puedes tener varias cosas a la vez Yo soy apasionada, pero no me puedo pasar Eso es que También lo aprendí con la letra, que me sabía, ostras, tú, yo no sabía... No, no, por ejemplo, lo que estás hablando, ¿no? A mí me me está dando que pensar, muchas veces igual, una persona va a donde hay de ti, bueno, hace esto, y luego, con lo que tú le dices, la misma persona se da cuenta y de hostia, y si, y si lo que le has dicho, él, de verdad, él, él, él, él lo sabe, ¿no? Y dice, hostia, es verdad, ¿no? o sea, él, yo lo sabía, pero no me lo había dicho nadie, ¿no? Sí. Entonces también eso te hace un poco eso, como, como el psicólogo, lo que sea, ¿no? Uno, de otra forma, que tú vas a hay veces no más no soltado tú esto... Y cuando lo sueltas, te recibes una opinión y dices, hostia, pues era, era lo que yo pensaba, pero nunca lo había dicho a nadie, ¿no? O a veces no me lo ha dicho nadie tampoco. Eso es. Eso es. O pues si me lo han para... dicho y no me lo creía. Eso es. Vale, es que las Vale para eso, ¿no? Para sí. La... Sí, sí. Son las versiones de cada uno. Entonces, claro, hay que tener en cuenta... Es lo mismo que he dicho de la letra muy pequeñita. Vale, puede que sea una persona reservada, tímida, pero pero está muy capacitada para ser una persona observadora, detallista. Estas personas son... en, en un equipo de trabajo son muy interesantes. Sí, sí. Pero una cosa es el talento que tengo para hacer este determinado trabajo y otra cosa es que no sé gestionarme, las relaciones uh -huh. sociales. Uh -huh. es. no, no hay que eliminar lo que el talento, hay que potenciar uh -huh. lo que le falta. Eso es, este es muy bonito. Uh -huh. Luego qué más tenemos, la velocidad. Hay personas que escriben como un rayo, ¿no? <risa> ya terminó. ¿no? Ya sí, sí, sí. <risa> Claro, estas personas lo que tienen son que son eh, veloces de pensamiento. ...son muy rápidas de pensamiento... ...entonces esto es muy interesante también... ...y no. también será una persona que al escribir... ...va a ir hacia adelante... ...entonces por eso digo que hay rasgos... ...que Bien. parecen que van en contra... ...no, solo hay que equilibrarlos... Sí, sí, es. equilibrarlos. Y, luego, y, luego, ...y luego también puede ser tan... ¿no? ...me imagino, yo te lanzo así... Sí, sí, tú ...que una. también puede haber uno, como has dicho, que va muy rápido... ...y otros que igual escriben y vuelven atrás para ver si... ¿no? Hombre, ...o para remarcar... ...son las personas que dudan... Eso, es, ¿no? ...eso se ve en la letra porque se dan correcciones... Claro. Se ven pequeñas sí, claro, ya claro, dices, en es... borde, Eso se nota mucho Porque tú haces primero así Pero luego si haces por dentro es... se, nota se nota que has pisado más o lo que sea Esas son personas que pero no son... Mira, a veces vas a empezar una letra Y te quedas un momento ahí Y mira Y dejas una pista ahí ya vas a hacer pues, Imagínate que vas a hacer una O Y... Bueno, ahora empiezo pum. Y, y nada, dos segundos, un segundo que tardes Ya estás dejando ahí tu huella ...de que eres una persona que dudas... Sí, o, o que... ...antes de tomar una decisión, por o, ejemplo... pones una cosa y sigues escribiendo... ...hasta, no, esto no, y lo tachas... ...y lo tachas, sí... Claro. Eso, bueno, ...eso puede ser también, porque te has confundido también... ...normalmente cuando los tachones... ...cuando querías poner eso... De hecho, como, sí. ...como en el ordenador, puedes borrar, aquí no... Entonces, ...aquí no, <risa> <risa> claro, sí, sí... ...y ahí te deja una... ...pero imagínate que estás haciendo una carta... ...para un grafólogo... ...o repites todo... Claro. ...o la dejas, y si la dejas... Queda qué da ahí? Es, ahí. Claro. Y dices, "Ah, mira. Las la, a ver, también igual, eh, una palabra, una hoja y un montón de tachos, claro, <risa> ta, ta, ta. Porque un una, cuando te equivocas, tú pones una palabra, no me he equivocado, haces paréntesis y lo dejas limpito. Es. Lo tachas, lo dejas limpito, no pasa nada. Es, claro. que sí, sí. La velocidad, qué más, a ah, la cohesión. Claro, las letras cuando escribimos las palabras Algunas van seguiditas y otras van como tipo tipografía o las palabras de ordenador, ¿no? Uh -huh. Que van sueltas. Sí. Esto habla de cómo me relaciono ya también con las personas. Entonces, esto voy a decir una cosa que a mí sí. me gusta mucho. De una palabra, cuando escribo una palabra a la otra, la distancia que dejo me habla de cómo se relaciona con las personas, ¿ve? Sí, eh. De una palabra sí. a otra. ¿Está más pegada o más...? O más, exactamente. Y dentro de la palabra, las letras, me habla de en tu intimidad, que ya es familia o amigos, ah, personas no, muy cercanas, no. ¿cómo te relacionas con esas personas? Joder, qué miedo. Mira, mira. No, no, pero que... Claro, Ay. tú pones distancias. Antes has dicho que, que haces la letra pequeña, ¿no? pues Ya, ya estás poniendo distancias en... Ah, vale, vale, qué guay, sí, sí, seguimos Sí, porque ahora yo lo que quería era también poner algunos ejemplos Como uno que fue en, en un viaje, conocí a una persona y eso que hablando y tal mm. Lo que es la grafología, como para poner, ¿no? Y nada, la grafología es una tontería, que para qué, para qué, que no, que eso soy vosotras que sois esotéricas Digo, bueno, pues déjame tu firma No. <risa> sí, sí, me la dejó, porque como aquello sí, no iba a ver a nada sí. Y entonces pensé, ¿qué hago? ¿Hago una traducción de la grafología? O voy a... Yo yo voy a veces voy a saco, ¿no? Entonces dije, para que, que vea que, que sí Entonces vi ahí unas cosas y en vez de irme a lo tradicional Le dije, yo creo que te tendrías que ocupar más de tu novia en momentos íntimos Uy, Y se quedó flipado Se le pusieron los ojos así Yo solo veo esto, tú sabrás si es verdad o no Se giró, no me dijo nada Pero al par de horas Ya nos íbamos a dormir a la habitación cada uno lo suyo Y me llamó ¿Qué es lo que has visto? Digo, ah, ahora sí, sí te lo crees, ¿no? Sí, claro, sí. Si lo hubiese hecho algo normalito Va, sí. pues, eso es lo normal Pero cuando yo fui algo tan íntimo suyo sí. Que él pensaba que, que estaba que iba a saber Pero ya por eso ya... Claro, dijo, claro, hostia. claro Entonces, entonces y pues como ejemplos, yo por ejemplo, por, ya que estamos llegando así al final, como me dedico a la comunicación, yo veo, me gusta mucho trabajar la, lo que son los tres estilos de comunicación que hay y los llevo de la grafología. Los grandes estilos de comunicación que tenemos son o somos sumisas o las personas pasivas okay. o somos agresivas o la asertiva. La asertiva, todas las personas tenemos momentos pasivos, evitativos, sí. paso, no digo nada sí. porque no me merece, en un momento dado podemos ser agresivas, pero sí que hay tendencias más fuertes. Entonces, la asertividad es el arte de la comunicación. Uh -huh. Es donde uno puede, en grandes rasgos, lo que quiero decir con esto es que la, la persona que es que hace la letra pequeña eh, estaría en el grupo de las personas que no saben defender sus proteger sus derechos. Uh -huh. Y antes de exponerse, prefiere callar, no sí. dar su opinión sí. sí, pasar un poco mal esa pregunta bueno, Exactamente si no, ¿eh? y Aunque no... me coma mucha mierda o lo que sea, pero prefiere no Eso es, eso es Entonces prefiere eso porque no sabe proteger sus derechos claro. La agresiva va a ser lo contrario no, va no, no, a claro, no es que está de acuerdo con esa situación, pero no, no, no, no, no tiene fuerza o lo que sea, no Entonces, quiere y dice pues nada Y a lo mejor puedes hablar con ellas y en... Cuando estás a solas con esta persona sí que va a mostrar, pero en grupo no. Sí. Estoy segura que conocéis personas que cuando sí, sí. estamos en grupo que no hablan. Sí, sí, sí. pero son personas que prefieren estar que no... Sí, por eso también, bueno, una de las cosas que se hace últimamente mucho es en muchos colectivos y de todas clases lo que sea de grupo, lo que se hace grupitos pequeños, que también es un poco es por eso, ¿no? Porque Exacto. mucha gente en un sitio grande no se atreve no y luego se paras y flipas. Claro, una... son... porque son personas claro. interesantes claro, también. Claro, ahí en todas escuelas. Pues hacen muchos sí. colectivos pues ella es, algunas piensan que no tienen nada que decir pero yo básicamente sí. no sabe proteger sus derechos que tiene derecho a opinar ah, ¿no? sí, a sí. decir lo que piensa aunque no gusten los demás sí, sí, y sobre todo de ella, o sea, de, de ella misma, lo no que sea. quiera la agresiva si sí lo hace pero lo hace uff. de una forma igual, igual no si sí, sí, sí lo dice pero igual tampoco no comunica no a lo comunica, mejor te grito eso, eso. te lo digo gritando digo una burrada que, que igual le dices pues de otra forma ¿No? Puede usar el insulto, sí. puede pegar golpes, puede... ¡Se acabó! acabó ¿sí? Bueno, pues esta persona tampoco sabe proteger sus derechos. y Entonces lo que pasa es que, igual que la otra que dice... No me quiero exponer, este se expone porque piensa que es mejor pisar que ser pisado. Sí, sí. ¿Se comprende esto? Sí, Vas sí, viendo sí. cómo funcionan las personas. ¿sabes? Bueno, Necesita atención para que lo, se luego, le comprenda. Luego, luego, luego, también, me imagino que también eso depende mucho, también eh, todo esto que estamos hablando también, de... de... De la, de la, mucho la persona como es que eh, Siempre la persona va a tener una, unos rasgos Que están ahí, pero también las situaciones También te hacen cambiar claro, ¿no? que Una persona, por ejemplo, lo que dices, una, un poco sumisa Le ha pasado algo muy heavy Igual lo flipas y, y tiene un, Una actitud que que nadie se lo imagina Y sale, igual que le ha pasado algo muy grave Sí, sí, pletórico, sale de ahí eso es. y, y luego otra que parece muy Porque yo he visto eso, también Este va más seguro de sí mismo Y de repente ante una cosa Sí ¿sabes? Tan, digo, eh, en plan... Sí, sí, porque que tampoco también, sabe, que ¿eh? Que a veces hay que decir que igual los datos te quedan, pero hay momentos ¿no? que si te ha pasado algo, estás de, yo qué sé, de, de duelo, de no sé qué, estás en sí. otra, de otra forma. Claro, estoy de acuerdo contigo, porque hay que estar hay que saber el contexto eso, y, eso. y lo ¿El, que es. No, el por porque hecho, igual, de, claro, tú entiendes claro. a una persona, le ves de repente así, pero luego empiezas a indagar más y dices, joder, es claro. que no entiendo porque esto, porque, sí. joder, es que le acaban de, yo qué sé... De, lo que sea. Una cosa muy grave muy y dicen, bueno. o sea, no igual... No estoy de acuerdo, pero lo entiendo por qué sí. ha actuado así. Porque a sí. los lugares de los años y, y, y te dicen, ¿por pues, ha pasado? Como sea, un tío, super, ¿no? una persona una tía, súper tranquila, no ¿sí? sé, pero es que le ha pasado que tal. Ah, digo, también, ¿no? Sí, ver... por eso es que la letra, como decía al principio, eh, como coach, me ayuda a investigar. Y, o sea, y en esos momentos, por ejemplo, como coach, está en una, ha, ha pasado algo y, y si en ese momento te hacen escribir, Y ahí se notará, ¿no? Por ejemplo, eh, tú cuando vas, por ejemplo, a urgencias. ¿Ha pasado algo? Vale. Y ahí te dicen, eh, vas al hospital, venga, eh, escribe, no sé, te suena hacer. Y según el estado que estás, pues... Hay, la la fe en Sí, tiras ah, muchas cosas, ¿no? En el momento que... De... Claro, sí, es muy no importante. Eso porque no lo ven, pero si se vería, quiero decir que se vería ah. usted. Esta persona venido muy así o... Sí, bueno, sí, sí. Vale. Eh, no es lo mismo escribir... Yo tengo, por ejemplo, mucha Yo, yo cojo todo lo que veo por ahí escrito. Hmm. Un aviso... Sí, sí. Un se ruega, no sé qué sí. yo lo cojo todo, porque es el contexto ya. entonces eso hay que tenerlo en cuenta el contexto de cualquier persona claro, claro. por eso es que la, la grafología dice, es una foto sale esto uh -huh. entonces vamos a trabajarlo y claro, por eso es tres folios porque no es lo mismo ver una letra que tiene una O voy a poner como letra, no sí, antes sí. he dicho que se estudian las letras sí. la O, siempre igual A que la última O de repente se hace muy grande claro iba ocurriendo en el texto Oh, esta persona cuando le ocurre algo explota uh -huh. mm, A lo mejor ha contenido, ha contenido, ha contenido Pero luego explota uh -huh. Pues es un estilo uh -huh. de carácter que dices Hostia, como... Claro puede explosionar en cualquier momento que no me lo espere también claro, claro. Eso, lo que tú decías, eso, que puede ser una persona que viene y de repente explota, y dices, ¿qué ha pasado? Claro. en las letras de estado contenido, contenido, contenido, en el tiempo no ha dicho nada y lo, al final van ¿no? a explotar total sí. entonces, por otro lado hemos hablado de la firma, no la he tocado, pero bueno entonces hemos hablado de lo que lo que escribo en una hoja de papel es como yo me, me muevo en un mundo social no uh -huh. muestro eso Y entonces tengo una firma, y entonces tengo que observar si la firma, por ejemplo, el tamaño de la letra, es igual que la firma, o es diferente. O sea, igual, de lo que has escrito todo al final. Tú firmas... O sea, la firma se, se analiza, o sea, el tamaño de todo lo que has escrito con la firma. Así si en el mismo tono, o puede ser más grande, más pequeña. Entonces me está hablando de la coherencia. ¿Esta persona se, comp se comporta en la, la sociedad igual que es? Y entonces en muchos casos, ¿no? En sí, muchos casos. <risa> muy Estoy muy buena. Sí, claro, sí, es muy buena, sí, sí. Tú firmas y entonces, ¿qué ocurre? Sí, tú? Igual, estás, estás escribiendo una cosa súper bonita, ¿no? porque no es que Y luego de repente igual haces... Y dices, joder, tú lo has dicho... Mm. <risa> porque es la parte más íntima. Claro. Tuya. Entonces ahí muestras y, por ejemplo, escribes con la letra muy grande. ¡Bum, bum, bum! O grande. Ilegible. Y se ve todo muy bien. Pero luego una parte ya íntima... No se ve nada O sea, por lo que veo, la firma es una grafología es no esto muy importante Mucho o sea, Has dicho que un amigo solo le dijiste la firma y le sale, ¿no? Que es por lo que deduzco Que Mucho. dentro de todo de las tres hojas y todo Sacas datos, pero la firma es muy... Sí, mi, el, mi profesor Y si alguien se diga a firmar eh, no... no, para un informe no ah, tiene que firmar vida, Ni lo saben las, las, las, las, las. No, Ni se lo plantean, claro, firman no. y ya está No, no, no, no de, de, de, de, de, de claro pero entonces la, ves la coherencia que tiene la persona a veces puedes ver letras muy pequeñas y la firma es grande y que dices ostras esta persona sabe que ocupa más espacio que podría pero no se atreve sí. entonces tienes que hacer ese puente sí. para que comprenda que tú tienes este potencial y no lo estás mostrando bueno, bueno. entonces hay que generar un puente para que la persona se comunique consigo misma yo hago que las personas se comuniquen consigo mismas para que puedan comprender que que sí que pueden hacerlo. Eh, ¿Cómo? Bueno, pues quitando los bloqueos, las paredes, que se la experiencia de la vida nos iba a poner protecciones, sí. a veces son tantas y en las firmas se ven. Sí. Cuanto más enredada esté una firma, que digo yo, ¿de qué te proteges tanto? Porque tanta protección se le llaman lazadas y eso quiere, imagínate, yo soy la letra, ¿vale? Yo soy una letra, mi, mi, el texto de la letra sí. y todo venga de lazadas. No me puedo mover ahí dentro claro, estás como súper protegido, super como protegido. ¿no? Tengo una barrera aquí, una barricada Para que no, todo, para que no entre nadie ahí para, Exacto, exacto <risa> es eso, es eso Para que no entre nadie Entonces el exceso de protección mm. Es debido a no saber Proteger mis derechos A no saber protegerme Y esto en comunicación me lleva a la asertividad Entonces, ¿cómo escribe una persona Que comprende lo que es la asertividad? La letra también te lleva a una maduración Yo me lo ocurro muchísimo de la letra Es más, a veces yo he puesto mi letra de una manera que no me la he creído porque yo sabía que todavía no estaba ahí. Digo, pero como quiero llegar ahí? Entonces, yo procuro hoy día que mi letra sea neutra, recta, redonda. Pero con, tú, cuando, cuando tú escribes, cuando escribo, escribo, consciente, soy consciente. Claro, Hace un ejercicio de hacer eso, ¿no? ¿Sabe? Claro, porque es una proyección. Yo quiero que mi cuerpo esté tranquilo cuando escribo y quiero respirar. Y quiero que mira, lo difícil, la diferente que es escribir apretando mucho un bolígrafo como ahora sí. o simplemente deslizarlo. O simplemente deslizarlo, o sea que Pues más o menos era hasta aquí pero, los más o, grandes rasgos pero tiene para, tiene para tebra ¿eh? es interesante porque ya ves que, que hemos hecho un poquito ¿no? al principio bueno ya irán saliendo sí, y, sí, y sí. Usted, una cosa lleva a otra, a y, otra. y bueno y muchas más mucha por lleva. eso me he querido organizar digo no, para no, que no, no. nos desparremos sí, no, yo creo que está bien porque, porque también ¿no? es lo que hemos dicho poco a poco eso, eso, eso es eso eso es lo que pasa porque más adelante también ya hemos claro. más bueno que nos vemos todos los días somos retinos, exactamente o sea, claro. día ya hemos dicho que bueno, ya dijimos al principio también cuando empecemos a dar la sí, café, sí, sí. Pues somos pues cuando tú yo creo que es súper interesante luego sí. más cosas sobre la refugiía todavía más pero luego también la, me, comunicación, la comunicación sí. esto también eh, ya te va, a, te va a echar un esto a quién no estamos comunicando nosotros por ejemplo eh, el programa de este no si sí. hace un año somos gente no, uno, o sea, sí. que no somos eh, no hemos aprendido ni comunicación ninguno de los que estamos aquí somos cada uno de, ¿no? de no, no, claro. no, ni hemos eh, aprendido la esto de la universidad de la comunicación y nada. Pero esto monica es no nos hemos echado a, a esto y poco a poco, ni de pues ido aprendiendo también, pues eso José, pues a vocalizar, a no sé qué, ¿no? Claro. O sea, ahora, ahora que está todo grabado, eh, vamos viendo y cómo empezamos eh, todo, ¿no? Tanto la técnica como pero al hablar que igual muy bajito, entonces bueno, claro. a vocalizar más porque Y sí. eso es guay, ¿no? Entonces, bueno, algún día también pues, era, era, o pues se puede también para ayudar dices sí. tú, para... Hombre, a mí la, la parte que me gusta mucho Que uso la grafología también Pero es la, la asertividad en clave feminista Esta uh -huh. es muy buena uh -huh. Es muy buena porque cambias De lo de cómo unas personas nos expresamos de la forma tradicional sí. Cuando le pones el toque feminista cambiado no tiene nada que ver ya ha cambiado ya ha cambiado sí uh -huh. y eso y nada y para cerrar yo en mi parte me sí, gustaría saber sí. qué es lo que tú hoy has aprendido esto es un final de coaching sí, ¿vale? Sí. ¿qué has aprendido hoy que te ha resultado o te ha impactado pues te a, a, a mí personalmente o sea me ha impactado o sea en general todo o sea, yo, o sea he estado atento porque tenía mucha curiosidad también ¿vale? Uh -huh desde ¿No? de, de que porque hoy es y mucho de, de, de, lo que lo que me ha venido es de eso lo que dices ratpica una peli que va de esto, los jugadores lo que sabemos todos ¿no? la policía tal, tal, claro, claro. Pero bueno, tú has más dado muchas muchas pistas de que algunas cosas yo creía que te he preguntado tú me, las, me las has dicho que, que es así entonces bueno yo me ha, me ha gustado y bueno me man quedan muchas cosas que luego ya, ya te voy a ¿eh? <risa> más adelante, ahora, lo está. que te he dicho, luego, lo claro. hemos dicho, esto luego después de oír también, que es lo que nos pasa a nosotros, muchas veces hacemos el programa aquí en directo, ta ta, ta, ta, ta ta y luego ya cuando estás otro día oyendo en casa, yo por ejemplo, en los programas así de la Sin Chilicota Radio, uh -huh. esto igual lo seguimos en el curro o lo que sea, ¿no? como yo trabajo siempre con, me gusta con la radio y tal, Pues ahora, y, me, y nos oímos de nuevo, ¿no? Qué bueno, o sea, sí, igual, es bueno eso, ¿eh? Es bueno también para, o sea, me, me, de otros compas, de otros, de otros programas, sí. pero también el nuestro propio, y lo claro. comentamos, nosotros, oye, ¿has oído es tal? Es bueno. Y igual, eh, yo, nos ha pasado, como somos varios en el programa, y uno no está, nos está oyendo otro día, a ¿vale? Eh, muy guay tal. Ah, osáis sea, feedback a vosotros. Sí, entonces nos, nos vamos ahí comunicando, pero yo yo digo, hostia, eh, pues bueno, pues, bueno, o bien o malo igual lo comentamos, o está sea, igual. La vale, gente les eh, valora lo que hacéis, sí, o sea, para, pero, comunicando. Sí, pero, pero, vamos eso eh, claro. eh, también diciendo, no, aprovechando el tiempo que sí que tenemos igual, empezamos igual el programa con, que está guay también. Claro. vamos igual con muy, querer eh, tenemos muchas ganas, queríamos meter muchas cosas, al final vimos que y ahora ya hemos cambiado, o sea, hemos dado más más, más margen igual al claro. programa dos temas, o sea, Claro, antes, claro. Claro, y la gente decía, estaba... Es la pasión, ¿eh? Lo que sí. decía antes, que si me voy demasiado, demasiado, de claro, momento, claro me, voy, me salgo de mi sitio. Claro, quieres decir tantas cosas que al final, eh, hostia, habéis hablado mogollón, pero no me he con nada. Claro. ¿no? Entonces, claro. ¿cuál mejor ahora? Pues, por ejemplo, una, una hora, no sé qué, pues... Claro. Y... Mira, para ayudar, por ejemplo, yo, ves que tengo aquí hmm. una lista. Sí. Yo he sí. venido, lo que me he hecho es un como un mapa mental, hmm. yo... Es como un guión, y tengo que seguir ese guión. Eso, más o menos para... Para no perderme, porque seno, esto es muy amplio. Eso, eso sí, y, claro, uh, y no te yo, contado nada. Y hoy estamos menos, pero hay veces que aquí, por ejemplo, está... Ah, otro, otro, Y claro, cada uno te... Claro, está guay, pues otro sí, día, por lo bueno. que queráis. Sí. Es, pero esto es comunicación, vale, me pongo, quiero... Yo no he venir con papeles ni con nada. Sí, no, totalmente. Porque sí. quería llevarlo ordenado en la mente. Sí, ya, ya, más o menos, sí, yo creo que... Sí. Lo que te hemos dicho antes, ¿no? Cuando te A mí nos gusta un poquito así, pues para empezar esto, es, es un poquito dar el micro a, claro. a a la gente En este caso estás tú, pero viene a pasar aquí un buen de peña, venga, sí, y como libre. salga Es mucho, bueno, a veces un poquito a la presentación, no sé qué, unos mínimos, ¿no? Claro Pero, ¿no? pero está guay, porque así... Sí, ¿sabes? está guay sí, Pues sí. esto ha sido... Por eso una radio libre Claro, ¿no? claro, claro. <ríe> Sin triquirratia, pues para eso claro. ¿eh? <ríe> Pues esto ha sido mi aportación Pues, pues eh, la <ríe> verdad Espero que os haya gustado No sé, aquí está por ahí ¿Te ha gustado aquí o...? Sí, sí, muy interesante sí. Está, sí. Yo, yo, yo lo he visto con cara de muy... O sea, estaba apuntando y todo sí. o sea, que, Yo creo que... <risa> Ay, qué bonita, me dirás, estaba, que lo apuntado Estaba probando a ver cómo escribí <risa> Sí, sí, sí Sí, yo creo que es que a todos nos daba... Yo por igual estaba más así contigo Pero es verdad que según vas oyendo digo, O sea, pues voy a probar lo que Ya dicho. no vais a ver las letras como las veis no. <risa> Es decir, ya vais a ver Cuando alguien escribe vais a ver ¡Ostras, qué tenso que Hostia, está esta persona! Sí Sí. Ay, qué relajada, es que lo vais a ver uh -huh, Qué guay, está guay sí, sí. Sí, ¿no? es una... sí, sí. Siempre, siempre se aprende algo, vale. algo ¿no? Sí, es vale. chulo, es muy chulo sí, sí. Y yo, ah. pues, gracias por compartir Porque a mí me gusta mucho compartir esto. Vale. No, esto no lo aprendo para mí sola Claro, no, está guay, está guay tan lo que dices tú Compartir y lo que se pueda Y luego el que quiera ya lo que quiera saber más Pues ya, ya puede investigar eso es. O y en este caso preguntarte eso O, es, o eso lo que es. sea sí, sí. No tenemos fácil porque estás ahí cerca, Es que aquí en el barrio Claro ya, pues, eso, no. <ríe> Vale, va, Amilla Esquerra reta... Su EI es que eh, Hemos venido de Aldapa C, Bueno, que, tu, que vimos en Aldapa C encima <risa> En frontes, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora ya sabes por qué le llamamos Aldapa C, claro, ¿no? claro. Pues eso ser, Como decimos, Aldapa Cetik Aldapa, esta encuesta a la radio ¿no? Pues ah, de Aldapa, Aldapa. Claro. Ah, de qué ya. buena Pues muchas gracias por Venga, invitarme Bueno, wow. va, Amilla Esquerra Bueno, va a ahorrar la, bu or la bucatuco de buta. Bueno, va a ahorrar Naga, mias, que entro te la dic. Camins que hem de fer sols.